para nuestra música popular y está a punto de presentar nuevo disco en el Teatro Ya Con Vitillo Ábalos hablaremos del presente pasado y futuro de cada uno de los sonidos y las danzas que nacieron en este punto del planeta Hoy vamos con la primera parte de la charla con Vitillo José Quiroga bajará desde Mendoza a Buenos Aires para presentar las canciones de Villegas, su último trabajo discográfico. En el mini recital de las 3.30, el segundo disco de Los Paquitos, El barco de Sococo. Seguimos recorriendo el muy buen quinto álbum de Lorena Astudillo, Un Mar de Flores. Con Francisco Pesqueira hablaremos de su homenaje a las canciones del cine argentino. Tendremos Rock en Vivo Esta cínica El dibujante Diego Párez Presentará hoy su libro 500 dibujos Y abrirá su muestra 500.000 dibujos Charlamos con él sobre Los dos temas Libro y expo Comienzan cuatro horas de radio Con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del día. De... Prohibido amanecer. De cero a cuatro. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Diez minutos ya pasaron del nuevo día de este viernes 13 de septiembre de 2013. La temperatura para Capital... Y alrededores rozando los 13 grados 12-8. La humedad muy alta, 97%. La visibilidad, 9 kilómetros, reducida por llovizna. ¿Qué dice el pronóstico de tiempo para hoy? Una mínima de 10, una máxima de 14. Con lluvias, mañana, tarde y noche. El extendido sigue hablando de lluvias para sábado, domingo y lunes. Con una mínima de 10 y una máxima de 13 el día sábado, con una mínima de 11 y una máxima de 14 el domingo, y con una mínima de 9 y una máxima también de 14 para el día lunes. Pero lluvia los tres días, sábado, domingo y lunes. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar Vino cocinando a fuego lento en los últimos tiempos este disco que para algunos son sonidos de la despedida. Pero cuando se echó a correr la voz, él fue el que puso el freno. Y dijo, simplemente voy a presentar el patio de Vitillo Ábalos. Y después vemos. Será en el teatro ya, pero ya tendremos tiempo de, de hablar de, de, del futuro inmediato. Hay tanto para hablar del pasado con él. Hay tanto por aprender. Hay tanto por escuchar. Porque vamos a, a estar rociando... Toda su palabra con temas que tienen que ver con, con su último CD Y vamos a ir del pasado a través de sus recuerdos Al presente a través de sus nuevos sonidos Pero trata de, de saborear cada una de las palabras De este hombre de 91 años Que ha sido desde su incorporación a los 10 Al grupo de Don Andrés Chazarreta uno de los encargados de esas recopilaciones a las que le debemos haber podido entender por qué la zamba, por qué la chacarera, por qué la cueca, por qué el gato. Trabajaron y mucho en la recopilación oral, trabajaron y mucho en el estudio casi antropológico de cada uno de estos sonidos. Así que será una charla magnífica la que comenzamos a degustar esta noche, Y vamos a terminar de escuchar mañana El patio de Vitillo Ábalos Se presenta en el ya Vas a escuchar parte de su música Pero esencialmente su palabra Se llama Vitillo Ábalos Tiene 91 años Nostalgias santiagueñas Vitillo Ábalos Tiene el agrado De cantar Zambita que la mucho ¡Dentro! A go donde nací Es la mejor herencia Y más me lo recuerda El largo sin Ya ya ya si siempre te fente Y más me lo recuerda El largo sin Ya ya ya si siempre te cuerta Santiago que dejé con mi rancho querido, una de los soles, de artique si, sí. loi ay, si si, sí, sí. una de los mis foles, de artiquesí, loai ay, si si, sí, sí. Sombra del mistolibus, ah, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al pal, a mi Santiago. Ay ay ay, sí sí, abra. Vuelva de nuevo al pal, a mi Santiago. Ay ay ay, sí. sí. Y dando el gusto en vida. No estoy cantando por cantar nomás. Cantando porque tengo un antojo. Muchas gracias. Destro, forastero, que va, siempre quiere quedarse. Mi del suelo querido suele. Prendarse, ay, ay, ay, sí, sí, y en el suelo querido suele prendarse, ay ay, ay, sí, sí, si la muerte llegará, no, no, no, no, no, he de morir contento, mira no un chat. Sí, sí. Mientras no tiunchala in mi lore, ay ay ay sí, sí. tu sombra de mi sole, quando cansado de tanto andare, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay ay ay si sí, Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! Eh, primero, tengo que contar que mi madre, la señora Elvesia Barcelete de Ábalos, con papá, y el doctor Napoleón Ábalos, buscaban una nena. Y la señora les hizo una broma. Por ahora, de cigüeña, machingo, Adolfo, Roberto, viticio el que habla, y la señora Cancelita llegó con Machaco y con el tiempo nos conocen por eh, informar los secretos de la alforja criolla argentina, hermanos Ávaros. A su pregunta, en mi casa, Santiago del Estero, Avellaneda 313, nací un 30 de abril de 1922. Los que por ahí no le consultan a la maquinita que se suma, que se resta, Los voy a ayudar. Soy un muchacho de 91 años, sano, y nos criamos en un ambiente familiar, pocos habitantes, casas grandes, no había email, no había televisión, no había celular. Era otra historia diferente a la de hoy, 2013. En mi casa yo vi bailar a mi padre, a mi padre le tocó ser el primer médico odontólogo de la provincia, trabajaba mucho, y que en paz descanse, yo me di cuenta con los años que él hacía samba terapia, chacarera terapia, un gatito terapia, ah. y yo tendría arañando los tres años. Vi bailar a mis padres en mi casa, quedé asombrado, creía que no tocaban el piso, Vamos a cantar una melodía que lleva de 100 años de comprensión que nos ha hecho la loca chacarera Me lié con una vieja por la muchacha Me lié con una vieja por la muchacha Esto no lo que hay que hacer con las muchachas Ella agarró la escoba y agarré la chaca Yo agarro la escoba, no agarré la lata. la escoba, yo El eco en una vieja por la mudanza. ¡Qué vieja pilla! ¡Qué vieja pilla! Me hizo con las cobas por las costillas. Nunca te metas a pelear con una vieja por la muchacha. Tiene cuidado, Dios se porque te digo, eh. Segunda, una vieja en un burro corriendo un sapo. Una vieja en un burro corriendo un saco. Tabaquera, llena y perdió la tabaquera, llena y Perdió la tabaquera, llena el una vieja en un burro, corriendo un sapo, qué vieja loca. Loca, la con las Yo te he dicho, nunca puedes pelearle a la vieja, vas a perder siempre. Solemos decir que hay dos tipos de, de sonidos de radio, eh, para recordar o para descubrir. Para recordar habrá muchísima, muchísima gente que volverá una vez más a, a encontrarse con su palabra, con sus sonidos... Y para descubrir, porque depende lo que diga el número de documentos de, de cada persona, se van arrimando a, a la música popular argentina. Y a mí me, me sonaba el verbo descubrir algo que mucho tiene que ver con, con usted, con, con su familia, y con gran parte de esa generación de, de músicos, de autores, de bailarines, que fueron recogiendo a principios del siglo XX, la tradición oral, que fueron recogiendo lo que andaba dando vueltas y que había que llevarlo al papel para tenerlo más o menos organizado y sepamos este, de qué se trata la historia de, de la zamba, de la chacarera, del gato. Y en eso uno se topa, en esa, en esa línea de tiempo, con Andrés Chazarreta en su vida. ¿Cómo, cómo arranca todo eso? Porque... Si hablamos de Chazarreta, hablamos de un pionero, de un hombre que fue un organizador de, de, de, de esa recopilación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo arranca su historia con Chazarreta? Eh, tengo un recuerdo muy especial para don Andrés Chazarreta. Él nace en el año 1876, cuando termina en el 1800, era un muchacho de 24 años. Era muy consciente del de nacimiento de la cosa criolla, en nuestro país porque la cosa criolla no es tan antigua como la gente cree por ejemplo <coughs> siendo don Andrés maestro joven y había más alumnos que maestros le toca siendo joven ser inspector de escuelas de la provincia de Santiago del Estero, las escuelas Jaines y eh vuelve como urbano a la ciudad de Santiago, contando que había visto bailar el pala-pala, que en quichua quiere decir cuervo, cantada en quichua, imitando con el poncho el aleteo del ave, sí. del cuervo. Viene asombrado, oyendo, aprendiendo, eh, la 7 de abril, una melodía preciosa, de autor anónimo, en esa época eran de dos vueltas no había estribillo eh, la mariquita un eh, montón de danzas eh, que era eh, gratamente se dio cuenta iba enriqueciendo su saber bueno fuimos al patio con Machaco eh, de la Alecho Cerreta dos años él nos cobraba para enseñar Ajá eh no sé cómo explicarle la generación mía he sido testigo de gente muy generosa no egoísta y encima no cobraba nos enseñaba con la orquesta entera uh -huh. eran mu muchas chicas muchos changos y con los años eh me di cuenta no se ama lo que no se conoce No solamente yo aprendí en mi casa, en segundo grado las maestras me vestían de gauchito, que bailaba un gato, sino en grande me di cuenta que estaba aprendiendo no a memorizar las danzas, sino a amar nuestras tradiciones. Y tuve la suerte, ese grupo de chicas y chicos, eh, no con una grabación, la orquesta entera, arpa, violín, guitarra, bombo. Eso quedó muy, muy fuerte. Ahora, eh, lo que yo no sabía, y con Machaquito me estaba preparando para estar con los hermanos Sábado 60 años. Claro. 1939 aparecemos en la ciudad de Buenos Aires. Mi padre... Uh -huh. Eh, económicamente le costaba la educación de sus hijos Machingo estaba estudiando el mayor en Rosario, provincia de Santa Fe Adolfo en la ciudad de Tucumán eh, bioquímico y farmacéutico y Roberto, el del medio que no sabía si era de los mayores o de los menores eh, estaba en Paraná, Entre Ríos, el profesorado entonces papá hace una segunda casa en Buenos Aires para juntar a sus hijos y en dinero que cueste mucho menos la educación. Yo y Machaco terminamos en la Escuela Colegio Nacional Sarmiento, calle Libertad, Arenales y Juncal. Ahora, eh ha sido cierto de que el hombre propone, yo dispone y el famoso deburo también en las nostalgias, que fue una reacción muy fuerte, veníamos de una ciudad que creo que en aquel entonces tendría 35.000 habitantes y Buenos Aires ya estaría arañando los dos millones. Buena gente, una ciudad muy cosmopolita, no tenían información. Eh, queríamos actuar y no, no, no, no. No, esas cosas no, no interesan. El mismo año, 1939, hay una casa de cultura particular, privada, en Buenos Aires, en la calle Alvear, entre Libertad y Cerrito, que en el contrafrente hay un teatro, ahora lo conocen por el teatro El Globo. Había damas catamarqueñas, Machingo y Adolfo, tienen la suerte de conocerlas eh, y les dan el teatro y por primera vez ese mismo año que llegamos a Buenos Aires enseñamos a bailar un poco a los muchachos, a las chicas, algunos sabían y se levantó el telón, Patios Provincianos el aplauso fue un gran estímulo para nosotros y Machingo y Adolfo, los dos mayores, hablan con mi padre para pedir permiso y difundir Lo que Santiago nos enseñó. Eh, papá dijo que no era el momento, la guerra mundial. Y hablaron con mamá, mamá habló con papá. En esa época lo que el padre decía uh -huh. no se discutía. Uh -huh. Decía sí o no. Y logra mamá que nos dé permiso por cinco años. <risa> y bueno, fueron sesenta sí, años, sí. Primero por nuestro país y luego por el mundo. Un gatito de un solo giro, el vallisto. Primera parte de un diálogo que vamos a recorrer a lo largo y a lo ancho de toda esta madrugada y que vamos a completar en el día de mañana. Vitillo Ábalos. Presente, pasado y futuro. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Hace algunos meses hablamos con él, lo buscamos por Mendoza... Estaba presentando nuevo disco, Villegas, canciones para cuando el agua esté calma Y programando una visita a Buenos Aires Bueno, ya está haciendo las valijas Se llama José Quiroga Como siempre te decimos, la radio te ofrece sonidos para recordar o descubrir Si, por supuesto, ya lo tenés Sabés de quién se trata y te vas a volver a topar con sus sonidos y con su palabra Pero... Si sí, es un buen motivo este para conocerlo, para descubrirlo, primero te lo presento a través de sus sonidos. Amén. no vas a salir no tires más que crezcas así sí, al fin ¿Cómo va José? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo listo para, para bajar a Buenos Aires, para presentar este, este nuevo ramillete de canciones que marcan tu, tu presente? Contame, ¿cómo va eso? Y bien, la verdad que, bueno, con muchas expectativas, porque no hace mucho que, que, que fuimos a. para esos pagos, con la misma formación, ¿viste? Ahora tenemos un show armado con respecto... A, bueno, a este disco eh, En el cual, bueno, voy a estar presentando eh, Mendoza en, en noviembre ya con Con, con una banda y, Pero la mayoría de los temas los voy a hacer En, en plan dúo, viste uh -huh. Yo estoy tocando el disco este En formato dúo Y el percusionista se llama don Matíago bueno es, es un percusionista realmente una muy bella persona, un, un talentoso músico acá en Mendoza uh -huh. y bueno la verdad que, que, que es un es, es, es un es un placer poder poder estar hablando con con, con vos Gustavo igual, y, igual. la la la verdad que, que que que es muy buena es muy es muy buena la onda Y, y la apertura y ayuda que le das a la música independiente. Entonces, por ahí, eh, para mí es muy importante. José, cuando un disco sale es como, qué sé yo, haber entregado parte de uno y aparece un recorrido y un resultado que, que, qué sé yo, que más tiene que ver con nosotros que con vos, ¿no? Que es algo así como cómo lo recibimos, cómo nos metemos en esa sociedad con el cantautor, cómo establecemos... Ese, ese nuevo contrato, cuéntame cómo fue el devenir del disco en todos estos meses. Hola, no te no, no, corto, no, no, no te entendí bien. Sí, ahí hay, hay, hay, la, la comunicación está un poco sucia, pero te preguntaba, ¿cómo fue el devenir del disco en todos estos meses, desde su salida hasta ahora? ¿Qué fue lo que, lo que fuiste observando en la respuesta de la gente? Bueno, en eso que tiene que ver con cómo se va rearmando el disco una vez que sale, cómo se convierte en otra cosa. Bueno, qué lástima. Estábamos comunicados con eh, José, José Quiroga. La comunicación desde Mendoza venía bastante sucia. Vamos a ver si después la podemos restablecer, pero tiene que ver con su fecha en Buenos Aires. Después te voy a dar los datos y fundamentalmente con... Bajar en formato dúo Una presentación acústica De lo que es ya El sonido estudio De un José Villegas Que si bien No hay grandes diferencias Entre el Villegas enchufado Y el desenchufado eh, Este es un, una suerte De espectáculo más Más intimista Una especie de, de contacto más Más directo con la gente José, ¿estamos otra vez en línea? estamos en vuelta en el tiempo. No te preguntaba cómo había sido el devenir del disco una vez que las canciones salen, se transforman en en trabajo discográfico, se difunden y la gente con esas canciones comienza a, a hacer su propio trabajo. Contame qué, qué pasó a partir de eso. Eh mira yo creo que este disco ha venido con, como, como, como dicen los mayores, con un pan debajo del brazo. Este es mi tercer disco En estudio, viste Porque eh, Tengo uno que se llama José Quiroga Que fue el primero Que tenía mi nombre Después el otro es, es un disco que se llama José y el monstruo Que es con una formación plan banda Y canción, Villegas y canciones Para cuando, la, eh, cuando el agua esté calma Que hace es este último es, es un disco muy especial Porque yo creo que el mensaje Que estoy Que estoy dando con con el disco o, o en cierta forma el argumento que tiene el disco eh, es como que la gente lo ha sabido captar qué sé yo Ajá. la verdad que no no no no no he parado de tocar, no he parado de gracias a Dios no, no he parido, no he parado de trabajar con este disco yo creo que es una sumatoria de todos los discos también ¿no? y, y bueno o sea la verdad que la aceptación de la gente eh el abrazo del amigo, el abrazo de la persona, la persona que, que, que me escucha pasa a ser un amigo para mí, porque es como que estoy compartiendo algo muy íntimo mío y y tal vez eh el mensaje que doy también en cierta forma es como decís vos uno cuando termina un disco ya deja de ser ya deja de ser de uno uh -huh. y pasa a ser de la gente y Y el mensaje que traigo en este disco es, es, es bastante profundo, es bastante personal, es, es como un despertar poético, musical, que he tenido guardado durante todos todo estos años también, ¿no? Uh -huh. José, eh, vamos Juan, con, con toda la data de, de lo que venís a hacer, dónde, cuándo, así redondeamos la invitación para que cada uno de los que... Se van topando a través de, de la radio con tus sonidos Puedan ir a vivirlos ahí en vivo Tenerte un par de metros Y, y poder degustar de otra manera En un concepto más, más intimista Con voz en guitarra y con la percusión este, Cada uno de los temas de Villegas Hola, me, Disculpame, ¿me, me respondés? Da, vamos con la pregunta otra vez Danos, danos, danos el... La, la data, toda la ficha técnica de lo que venís a hacer a Buenos Aires cuándo, dónde, cómo ah, ok, eh, mirá, el día 14 que es el sábado ojalá que Dios eh, el universo o el cosmos nos ayude con el clima vamos a estar tocando ahí en en, en el Sol Hostel que eso es Recoleta eh, Marcelo, en la calle Marcelo hable de Arqueda Mm. Eh, ahí vamos a estar, to estar tocando en un lugar que tienen así cultural adentro del hostel, muy bonito y bueno, la, la formación que traigo justamente es Matías Golordo en percusión y y, y, y yo en la guitarra y bueno y, y, y en cierta forma eh, verlo a Matías Golordo <tocas> tocar es realmente es, es, es, es un show aparte eh, Yo no sé qué hago tocando con él. <risa> eh, eh, bueno, el formato sería dúo, ¿no? Pero, pero, pero, pero vienen con nosotros un dúo también de jazz de acá de Mendoza, uh -huh. Lilén Graciosi y Kuselman, en guitarra, en el cual van a estar tocando también con nosotros. Eso sería eh, el día 14. El día 15 vamos a estar en el Salón, Salón Caldas con Los Juanico, Y con el Coco Serrangeli Y unos colegas de allá También unos, unos, unos cantorazos unos, unos jugulares de la hostia Y también va a, va a estar este dúo Que va con nosotros acá en Mendoza uh -huh. Estamos presentando obviamente este disco del cual estamos hablando, Gustavo sí, Y bueno, también como estrenando video nuevo Hace un, un día, dos días Que salió un videoclip De este disco que se llama Eterno uh -huh. Y bueno, nada Estamos muy contentos Está muy bien. La verdad que que bueno, la verdad es un abrazo, es un beso de, de, de, del cielo porque estoy muy agradecido por todo esto que está pasando ¿no? Sí, José, un gran abrazo a la distancia, o nos vemos el 14 o nos vemos en, en el concierto del 15 abrimos la nota con Eterno y si te parece la cerramos con Día Perfecto bueno, me parece muy buena la de tu parte yo te agradezco mucho Gustavo, mi abrazo es como las montañas que me rodean acá en Mendoza y te aseguro que voy a llevar algún vino vale <risa> para que se tapemos, ¿ah? Mucha. Un gran abrazo, José. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, Gustavo. Muchas no, por gracias. favor, viejo. José Quiroga llega a Buenos Aires para hacer sábado 14 y domingo 15 eh, gran parte de Villegas, canciones para cuando el agua esté calma. Abrimos con Eterno, que nos daba el dato del estreno de, del videoclip, y cerramos con Día Perfecto. Ta -ta. Ah, ah. Va a ser hermoso y de un tren inquieto. Bad button. bad tune. Ver a Una lupa nada más. Eh, ver de cerca lo que es le. Back to Back vamos de será un viaje especial Se llama José Villegas, estuvo en Buenos Aires hace algunos meses haciendo una presentación de canciones para cuando el agua esté calma y ahora regresa para tener dos noches, sábado 14, domingo 15, en una versión más reducida, él en guitarra y percusión y dejar en una versión más intimista estas 10 canciones de su último CD, el tercero de su carrera discográfica. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero... ...hasta las cuatro... ...prohibido amanecer. En AM750. Solemos decir que... ...algunas salas son... ...garantes... De, ...de buen espectáculo. Porque tienen buena agenda, porque... ...la cuidan, porque... ...tienen... Básicamente un gran respeto por el público. Y hay una, entre todas ellas, que es Espacio Tucumán, que suele, allí en la boca del león, suipacha de cien, suele meter muy buenos espectáculos para para domar fieras, para aquellos que van a toda velocidad por el microcentro encuentren un remanso de, de muy buena música o de danza. Bueno, yo les quiero contar de qué se trata... Esto de las noches charanguistas. Pero me gustaría entrar en, en diálogo con Patricio Sullivan, primero a través de sus sonidos y después de su palabra. <música> Patricio, ¿cómo va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Qué, estás? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que eh, se vuelve a repetir? Porque la verdad que esto de, de estar armando estas noches junto a, a Juan Gau ya es una muy buena propuesta de, de Espacio Tucumán que se repite otra vez. Esto de estar invitando a, a charanguistas para que muestren cómo... Este instrumento se sigue multiplicando en distintos cultores Que son parte de la música contemporánea Pero bueno, contame qué es lo que se viene Bueno, como vos lo decís Este es el tercer año que venimos eh, Organizando de alguna manera y, y llevando a cabo esta idea de la noche de charanguistas Una propuesta que busca Acercar a los charanguistas O a los intérpretes de este instrumento De distintos lugares, ¿no? De poder ser el charango Ser considerado como un instrumento solista O formar parte de una agrupación Donde... Quizás no sea el rol principal que tenga el charango, sino que esté acompañando a otras, a otras formas de, de expresión musical. Uh -huh. Y en, en cuanto a lo que va a pasar en el día de mañana, vamos a estar interpretando, junto con la Orquesta Constelación Sur, un, uno de los post-conciertos que ha escrito para charango y orquesta. Así que mañana vamos a estar interpretando el concierto número uno de Alejandro Simunovic, un gran compositor que le dio esta posibilidad del charango de de no solamente lucirse sino que ser visto y ser puesto en juego con con nada menos que con una orquesta sinfónica uh -huh. contame que es la orquesta constelación sur bueno, la orquesta constelación sur es una orquesta sinfónica o sea una orquesta que tiene los la mayor parte de los instrumentos uh -huh. instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos metales y maderas que son estudiantes avanzados de la ...de la carrera del colegio de la Escuela Esnaola... Uh -huh. ...dirigida por Federico de Petre... ...y bueno, ellos se juntaron con la idea de poder... ...interpretar música para acompañar solistas... ...para poder realizar distintos tipos de... ...de obras de repertorio sinfónico... ...y bueno, este año nos, me contacté con Federico... ...y le propuse eh, hacer un estreno... En, ...ahí en la Casa de Tucumán... En el, ...dentro del ciclo de ese concierto... ...que yo tuve la oportunidad de tocar... Por ejemplo, en el 2010, en la ciudad de Arequipa, en Perú, claro. con la Orquesta Sinfónica Municipal. Uh -huh. Pero nunca ya tengo la oportunidad por tocarlo en Buenos Aires, así que me parece una, una oportunidad interesante por llevarla a Espacio Tucumán y dentro del marco del, de este ciclo que nos viene dando bastantes alegrías. Bastante bastante. sí, sí, sí. ¿Cuál es el rol que va a tener eh, Jimena Antonio, que será la invitada de, de la noche? Mira Jimena va a ser la encargada de la apertura antes de que, de que la orquesta haga su, su parte como en solitario y después en el concierto ella va a estar acompañada por una guitarra haciendo los, los primeros temas de la noche para también que en general en el ciclo apuntamos a que haya nuevas figuras o personas que, que están entrando en el mundo del instrumento para poder encontrarse con el público y que puedan mostrar lo que van haciendo como algo se quieren olvidar o que iniciando digamos su, su carrera artística no es cierto uh -huh. eh Patricio dijiste algo cuando estabas hablando del espíritu de, de de Noches Charanguistas y tenía que ver con la pelea por eh consolidar al charango como instrumento solista ampliame un poquito ese ese dato que realmente me me quedó dando vueltas en la cabeza y me parece una de las grandes peleas de de ustedes mira creo que, el, que, que los que interpretamos el charango creemos que el charango, si bien es un instrumento nuevo comparado con, con lo que son otros instrumentos merece tener un rol de, de seriedad y respeto en que ya, digamos, otros instrumentos como la guitarra, el piano, lo tienen ganado por su tradición histórica musical sí, sí. el charango en sí mismo es un instrumento que es considerado muchas veces como un instrumento menor acompañado, como que sí, para acompañar canciones y que aparte rodeado de una de una cultura que si bien es para nosotros trascendental como la cultura andina-americana, sí. muchas veces dentro del ámbito académico es un poco menospreciado. Uh -huh. Y bueno, y uno cuando quizás, si viene una formación académica también como en mi caso, como en el caso de otros charanguistas, buscamos contextualizar el charango en el, dentro de un ámbito de respeto. Por ejemplo, en el, hace, hace muy poquito volví de una gira por Europa donde estrené unas obras para charango y orquesta de cuerdas, Que, bueno, que las escribidas requieren la oportunidad de poder eh, in interpretar junto a una orquesta de cuerdas, que es algo que uno acá conoce, pero que en el exterior eh, es realmente más, más probable de hacer, como es bueno, compartir un escenario con una orquesta de cuerdas, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces tratar de que el charango se nutre de esas cosas y que pueda aportar su cultura y también que, que otro, se le aporten otras sonorías también de instrumentos, ¿no? Uh -huh. Un poco, o, o que se encuentre, digamos... También solo estando en, en solitario sí, sí. Y poder interpretar música Para el instrumento en solitario ¿no? Que uh -huh. es un gran desafío Lo que hace ruido es que De todos esos instrumentos que vos nombraste Ya como, como clásicos con, con, a ver, con, con, mucho, con mucho espacio ganado y, y a través de los siglos eh, Por ahí el charango es el único Que nos corresponde como cosa autóctona De todos los que nombraste El charango es el único que nació en esta tierra Claro Y bueno, hay que darle un, también la oportunidad para que la gente lo conozca y darle la oportunidad para estudiarlo, ¿no? Que nosotros podamos dedicarle nuestra vida para poder hacer que también el instrumento gane un lugar y gane un respeto como también quizás en Bolivia tiene ese respeto que quizás uh -huh. acá todavía por desconocimiento por no lo no supimos conseguir, digamos. Sí, sí, sí. Sí, yo por ahí... A ver, con un, con un dejo de, de ironía, lo que planteaba era que justamente el problema que tiene es haber nacido en nuestras tierras para ser ninguneado. Es como una por, suerte por de... Por un lo... lado eso, y, y por otro tiene la ventaja también de ser americano, digamos, ¿no? Bueno, no, ni hablar. Uy. Para quienes nos gusta su sonido, para quienes lo, qué sé yo, lo tenemos incorporado dentro de lo que es la, la, la banda de sonido de toda nuestra música popular, por supuesto. Pero eh, me parece que que ese sonido, y que por ahí tenga este, una relación directa con el altiplano, bueno, todos esos, esos juegos que de alguna u otra manera tienen que ver con preconceptos, prejuicios y, y absurdos, que van como empujándolo a, a la banquina de la orquesta, ¿no? a, un costi a un costadito, y sin embargo se trata no solamente de un instrumento fantástico, sino esencialmente de una construcción que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Y mira la verdad que lo que vos decís es muy cierto, y de una manera también lo que está bueno como pensar o sentir a partir de esto es que el instrumento también, por su condición, abre camino también, ¿no? Sí. Se abre camino porque, no sé, a mí por, en lo personal, esto de interpretar un instrumento que viene de las raíces americanas, no me es ajeno, ¿viste? Como vos tampoco escucharlo, como claro, para... Claro que por suerte es ineludible y bueno, sí, sí. se abrirá camino también y nos ayudará a todos a poder seguir un paso adelante uh -huh. un gran abrazo y mucha suerte para esta noche, hoy 20 y 30 Suipacha 140 en Espacio Tucumán, Noches Charanguistas la propuesta que por tercer año consecutivo llevan adelante Juan Gau y Patricio Sullivan, Patricio un gran abrazo bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de difusión y bueno, invitarlo a todos los oyentes para esta noche que puedan venir acercarse y disfrutar un poco de música de charangos para charangos muchas gracias Patricio nos vamos con tus sonidos muchísimas gracias un abrazo Seis minutos para la una de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Hora 0, 54 minutos. Humedad 97%, temperatura 12 grados, 8 décimas. Cristina Fernández de Kirchner detalló la asistencia a los damnificados por los incendios en Córdoba. La presidenta expresó a través de las redes sociales que se duplicarán los montos de las asignaciones familiares y la prestación por desempleo durante tres meses. Además, agregó que se otorgarán dos haberes adicionales para los jubilados y pensionados, préstamos Procrear y créditos Argenta. Finalmente, recalcó que la ayuda que recibirán es la misma asistencia que fue entregada a las familias de Villa Langostura, a las que sufrieron la inundación en La Plata y a los vecinos del edificio que se derrumbó Rosario. El Senado convirtió en ley el proyecto sobre ganancias. La iniciativa, que había obtenido media sanción en diputados la semana pasada, recibió 41 votos a favor y 9 en contra. La ley graba las acciones de empresas que no cotizan en bolsa para compensar lo que el Estado dejará de recaudar tras eximir del pago de ganancias a los trabajadores cuyo sueldo bruto es menor a 15.000 pesos. El Intendente de Corrientes cerró su campaña. Carlos Camago Espínola realizó su último acto de cara a las elecciones del próximo domingo, donde se elegirá gobernador en esa provincia. El candidato del Frente para la Victoria criticó a la actual gestión que encabeza el radical Ricardo Colombi y lo acusó de generar pobreza. Hoy ven muy claro los frentes políticos. ¿De aquel lado están? Todos los que han gobernado en los últimos años en Corrientes, Todos los que han generado la pobreza. Las provincias que menos creció en la región. Con los índices más alarmantes. Todos se juntaron. Todos quieren seguir sosteniendo el pasado. No quieren que venga el cambio. Y quiero decirles que por más que se junten, el pueblo corriente, el más del 65% quiere el cambio. Acá estamos nosotros, este frente que se unió para construir un cambio verdadero, un cambio como tanto expresamos, donde haya salud, donde haya educación, donde haya vivienda, donde haya trabajo, donde haya caminos como corresponde para aquellos productores, donde haya energía, donde haya industria, donde haya accesibilidad. Los distribuidores mayoristas afirman que el cuarto trimestre del año será el mejor en ventas. El cálculo estuvo a cargo de Alberto Guida, titular de CADAM, la cámara que nuclea a los mayoristas que intermedian entre las industrias alimenticias y de higiene y los autoservicios. Guida calculó que aumentarán sus ventas entre 4 y 5% en el último trimestre y expresó que el 2014 será un año de crecimiento en el consumo. Humedad 97%, temperatura 12 grados, 8 décimas. Tatiana Kushnir. 750 Avanzanza. Derecho a la información. GRG Producciones presenta El Hombre Elefante con Gustavo Garzón, Alejandro Páquer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicaertz y Julieta Cayetina. ¿Quién puede jugar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros, Corrientes 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com 5533-5533. Campana de Largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en la M750. Arrancamos la noche con la primera parte del diálogo con Vitillo Ábalos, después nos fuimos a Mendoza charlando con José Quiroga, que estará este fin de semana presentando en Buenos Aires, Villegas, su último trabajo discográfico. Después nos fuimos al contacto con Patricio Sullivan, que también esta noche en Espacio Tucumán, allí en Suipacha 140, estará presentando por tercer año consecutivo Noches Charanguistas. Y ahora estamos comunicados con un actor que está viviendo un tiempo muy especial, porque cuando llega, a ver el momento de la multiplicación de los reconocimientos bueno, quiere decir que uno no está haciendo bien las cosas ahora, uno las viene sumando a través de, del tiempo y esto no es más que el resultado de, de años y años y años y años de sueños y, y de laburo. Señor Francisco Pesqueira, ¿cómo te va viejo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo. ¿Cómo estás? Muy contento de hablar con vos. Y la fecha no viene al piso porque sabés que estoy en plena mudanza, así que vos sabés que ha sido... Mis día, días, los días. La cosa es justamente después de recibir el premio, Hugo, uh, me mudé. Así que <risa> combiné una de las grandes gratificaciones que recibir un premio con el mayor de los tres. <risa> Está ah, muy bien. Pero bueno, seguramente en algún momento te tendremos acá para hacer canción de cine, de, de lo cual ahora vamos a hablar un ratito, pero eh, poder tenerte en vivo con algunas pistas y poder charlar este, en profundidad de eso que es... A ver, el resultado de tu pasión, porque realmente Canción de Cine... Nosotros solemos decir que para conocer a un artista arriba del escenario primero hay que conocerlo abajo y ahí aparece su herencia, sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas y quizás eh, como en ningún otro espectáculo o en la relación de un actor con un espectáculo unipersonal se dé algo tan particular como Voz y Canción de Cine, porque ahí hay mucho de, de tu pasado, de tu propio pasado. De mi historia, sí, la absolutamente. Historia. Y contando un poco mi historia, fui contando la historia de los demás. Porque claro. cuando termine ese espectáculo, es muy lindo hablar con la gente que me comenta después que muchas de las vivencias que yo comenté durante la noche, con, con las canciones, las películas que vi, contando cómo las vi con mis padres, con mis hermanos, me dicen, a mí me pasó lo mismo. Mm. Yo vi esas mismas películas y las vi con mi padre y las vi con mi madre. ...y yo cuento que las miraba al lado de mi vieja... ...con las... teníamos dos incendoras, ¿viste? Mm. Y a, mi vieja preparaba un café que tenía el sabor que tiene el café... ...que te puede preparar una mamá... ...con mm -hmm. un pudín inglés que tenía su receta muy particular... ...y ella me iba como... ...mirábamos las películas y me iba narrando que, quién era cada actor... ...y la gente me comenta lo mismo... Que ...le pasaba lo mismo con sus padres... ...con, con sus, sus tardes de domingo... O ...esas tardes a la que también pasaba en cine nacional... O sea que eso también es otra gratificación de este espectáculo que me conecta con mi historia y conecto a la gente con su propia historia también. Sí, y además eh, seguramente cuando uno arma esa línea de tiempo que tiene que ver con, con tu historia, aparece una línea de tiempo que documenta al país, porque el cine Exacto. no deja de ser un, un enorme reflejo de, de quiénes somos, de lo que nos pasa. Exacto, y aparte, bueno, al ser un viaje muy particular, porque vos fíjate que vamos de la Pito, a Isabel Sarli, uh -huh. pasando por las películas de Palito Ortega, a sí. la historia oficial, ¿no? Claro. Y creo que somos todo eso como uh -huh. país también. Sí, claro, nunca aunque, aunque lo queramos, queremos negar, muchas veces somos todo eso, el cine popular, el cine arte, somos Torre Nilsson, Leonardo Fabio y Enrique Carreras, y, y lo que tiene el espectáculo es que todo lo toma con mucho amor. ...con muy humor bien. y con amor... Uh -huh. ...y también retratar la memoria... ...yo creo que una de las cosas fundamentales... ...de nuestro país... ...es ejercitar la memoria... ...yo por suerte... Eh, eh, ...mi memoria... ...siempre funcionó... ...y sí. creo que eso me ha ayudado... ...a que el camino por ahí sea muy lento... ...pero a paso oscuro... ¿no? ...y también al recordar carreras de gente importante... ...que también eligió desde un lugar... crítico, eh, profundo... ...intenso... ...hacia dónde quería ir... Uh -huh. ...entonces también el retrato de esto... Y la historia que tenemos nosotros con el cine argentino es muy valiosa. Y también digo, a raíz de hablar de eso de la memoria, que peor que la muerte se lo olvido, y que a veces somos muy injustos con la cantidad de personalidades que ha tenido nuestro cine y que hemos olvidado. Claro que sí. Sí, sí, sí. O sea, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de que por ejemplo a mí la gente me dice, "¿Por qué no está Mirta?" Yo digo, mira, Mirta está, en un par de planos de los martes orquídeas." Uh -huh. Pero en realidad, Mirta ha sido una de las afortunadas del cine que siempre ha tenido su lugar de atención, ¿no? Ganado es útil o no por su mérito, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Hay tantos otros que nosotros no recordamos, uh -huh. de tantas generaciones que desconocen el nombre de Amalia Sánchez Ariño, de claro. Francisco Charvillo, de Francisco Álvarez, de los cinco dos grandes del buen humor, tantos que un poco es este espectáculo es conectar con eso, ¿no? con la memoria del no recordado. ¿viste? Sí, sí, pero además, mira, acabas de nombrar... Una, una lista de un montón de tipos que no solamente con muchísimo talento se multiplicaron en, qué sé yo, en decenas y decenas de películas, sino que además fueron parte de un tiempo donde, a ver, se filmaba a niveles industriales y esos tipos estaban al servicio de distintos guionistas, distintos directores, y fueron realmente actores al servicio de la industria cinematográfica. Exacto. Porque se amoldaron a todo. Exacto, y aparte nosotros hemos llegado a tener realmente un sistema de estrellas, como había en, el, sí. en Hollywood, se filmaba y las películas se vendían por todos lados, este, por eso de, cuando tuvieron más allá de, de, de por qué fueron, que fueron exiliados y demás, las películas que se pudieron filmar tanto en México, Nini, como en Libertad a la Marca uh -huh. y demás, es porque el cine nuestro era reconocido, sí, claro. y el cine nuestro siempre ha sido re reconocido, de hecho en Cuba nuestro cine y otros artistas han sido reconocidos, Lolita Torres misma en Rusia, uh -huh. llegó a, viste, a parar viste, un nivel de atención enorme. Sí, sí, sí. Y, y creo porque eh, también desde el cine eh, popular, yo recato mucho lo popular, porque también uh -huh. nosotros muchas veces, desde cierta cuestión elitista, hemos terminado ninguneando sí, nuestro claro. poderío cultural que es tanto y tan vasto. Uh -huh. Y creo que eso es lo que sucede en la ceremonia de canción de cine, que es un... Es un espectáculo con un éxito que nos besa la... como diría Serrat, ¿no? Mm. Porque eh, estamos tan felices haciéndolo. Yo no imagino que iba a suceder como tampoco imaginábamos nosotros que era una idea tan... mira vos, nos sorprendió que fuera tan original, sí. ¿no? Porque cuando yo a partir de, de que empiezo a decir que va a ser un espectáculo que se llama Canción de Cine, la, de Cine la gente pensaba que iba a cantar el tema de Titanic. Claro. ¿sí? no y yo, sí, sí. sí, sí, claro. Vos te metiste en la entraña del cine blanco y negro, en el cine de barrio, te metiste en la entraña de los sábados televisivos de la década del 70, en cada uno de esos recuerdos que, que están muy presentes en todos nosotros. Y aparte, mira, yo creo que vos debés coincidir conmigo, dado tu sensibilidad, te existe también la, la memoria de lo que no vivimos. Uh -huh que no sabemos dónde radica, sí, porque claro. hay una melancolía de lo que no se vive también. Sí, sí. Porque vos me decís, yo puedo tener la melancolía de que alguna vez eh, fui a ver la película de Superagentes con mis hermanos, porque sí. también eran las películas que podíamos ver aptas para todo público. Sí, sí. Hoy los niños tienen acceso a un montón de cosas para evitar. Nosotros, entre que yo tuve toda mi infancia con los militares, imagínate, todo era prohibido. Sí, <risa> sí, claro. Sí, sí, sí. Y... y lo habíamos naturalizado. Exacto y también cortado y todo, era un sí, propagandista claro. también hasta un cierto punto, porque también no había como otras... Y bueno, ver por ejemplo, yo veo el comienzo de Tazo ¿no? del año 33 sí. y que arranca el espectáculo con eso con la filmación de a seis años ahí sentada con su batón sí, claro. y yo te aseguro que siento que eso yo lo viví, claro, que sí. yo estuve en el estreno y me genera mucha melancolía y un amor pero desbordante, porque yo creo que el secreto de este espectáculo, y nombro a mi compañía del pianista Ramiro Petina y al director Carlos Argento, han sido tipos que han dado también el corazón para esto, porque ha sido un trabajo de una entrega, de buscar mucho material, de una gran investigación, un trabajo solitario, porque también este espectáculo no tuvo mayor eh, dinero que el esfuerzo propio de cada uno de nosotros, sin ningún tipo de subsidio ni de aval, porque yo pensé ahora es tener algo mucho de interés nacional, te uh -huh. diría, ¿no? De una cosa de que todo el mundo dice, esto debería ser declarado, <ríe> pero hoy sí, sí. en realidad no pasó ni en en realidad uh -huh. tuvimos que ponernos creo que ahora por añadidura empezaron los agasajos como tan premio, es pues, como un guiño sí, de, sí. De decir, bueno, vamos por el camino correcto y decir, bueno, está bueno estar haciendo este tipo de material apostando para contar estas cosas Sí señor, bueno esto es Teatro El Búho Tacuarí, 2, 1 5 domingos a las 7 de la tarde y la, la otra mitad de tu vida profesional tiene que ver con Nada Te Turbe Exactamente, Nada Te Turbe que está los sábados a las 5 de la tarde hemos regresado después de ganar el ACE habíamos estado durante 9 meses en, en el mismo Teatro El Búho los lunes a las ocho y media de la noche, porque yo el resto de los días hacía Macbeth en el San Martín, cuando uh -huh. arrancamos, y también es un espectáculo sensible, que me ha dado muchas alegrías, es un espectáculo, yo también de alguna manera cuento cómo fui encontrándome con Mario Benedetti, con Alfonsín Estorni, con Antonio Machado, Miguel Hernández, José Pedroni, una serie, un elenco de primerísimos poetas, sí, sí. Y, y también la participación de de objetos hermosos como títeres, marionetas que van contando conmigo ese encuentro con la poética, ¿no? Uh -huh. a, a través de, de contar que con una hermana mía que era poeta y me fue acercando a ese material. Es como mis padres y mi hermano Ramón me acercaron al cine. Fue Coca una hermana mía que falleció justamente hace dos años, en este momento. Uh -huh. Y ella, bueno, me fue acercando a la poesía cantada inicialmente. Porque, bueno, el disco Mediterráneo, que vos recordarás también sí, el claro. rato, donde escucho por primera vez León Felipe o, uh -huh. o García Lorca versionado desde diferentes... Eh, Dina Roth, fue otra que, que me acercó mucho a la música de los poetas cantados, Nacha sí. Confavero, la, la, la obra de Benedetti. Entonces es un repaso por esa poesía cantada, ¿no? Uh -huh. Bueno, va a ser un gusto enorme si, si en algún momento podés andar por acá y, y poder armar, aunque sea un pequeño resumen, de esos dos espectáculos para redondear las dos invitaciones, de eso que hoy no deja de ser las dos, las dos mitades de, de tu vida profesional. Exacto. Así que te, te estamos esperando. Bárbaro, ha sido un placer hablar con vos. Te igual, igual, felicidad Y sobre todo que vas a entender que no pude ir, pero te pero... prometo que voy a estar a tu lado cantándote cuando, cuando podamos coordinar. Un gran, gran, gran abrazo y... Y estamos esperando, y, y para aquellos que, mirá, esto es, es muy personal, pero para aquellos que por ahí se puedan meter en la página de Radio Nacional y rescatar algún capítulo de Secretos Argentinos, bien vale la pena. Exactamente. Bien vale la pena. Más, Fue un gran laburo. Lindas, que sí, una de las cosas más lindas que me pasaron en mi camino justamente ha sido eh, hacer Secretos Argentinos. Fue un gran, gran, gran, gran trabajo, no cabe ninguna duda. Sin dudas, sin dudas, es así, me alegro muchísimo que me lo recuerdes porque aparte extraño mucho ese elenco con que, bueno, una vez más, la memoria y la historia. Sí, señor. Francisco, un gran abrazo, gracias por estos mm. minutos de tu tiempo. Por favor, un placer. Ahí estaba Francisco Pesqueira, que ha recibido en los últimos tiempos el Ace por Nada Te Turbe y después por Canción de Cine, estuvo también recibiendo premios, el premio Hugo. así que viene de mucho mimo, esos mimos que a uno le van indicando que... ...que va por el camino correcto. En cuanto a canción de cine... ...Teatro del Hugo, Tacuarí 215... ...los domingos a las 7 de la tarde. Vamos a ir a la segunda parte de Vitillo... ...porque vamos a ir ya metiéndonos... ...en esa historia... ...que tanto tiene que ver con redescubrirnos... ...con mirar hacia atrás... ...y empezar a observar... ...qué pasa en la entraña de la cultura argentina con algunas cosas que en el siglo 20 a Buenos Aires le sonaban a música de otro planeta. 750 Radio AM. Vi fue un muchacho va al mercado, y Me dice a la señora que vendía yuyos, "Señora, ¿cuáles son las mejores yuyos para el amor?" "Los yuyos altos, muchachos bailarín, sambiador y verdadero malabeador y por ser santiagueño además soy medio bombristo de profesión y por ser santiagueño además soy medio bombristo de profesión cuando voy a bailar ay violín Alegramos el día entero y con tanta guitarra y violín Alegramos el día entero Yo para el bar otros te hacen enloquecer Los conozco con gozo me puedo Sal amarelo Me gusta cuando es de aquí, a la y dos al pero más me gusta cuando es de aquí a, de ayer, a no más si supieran con quién me apeo una nita me don faltasa creo que el domingo hija de don Baltazar creo que el domingo la voy a ver cuyos hay para el mar otros que hacen en Gualitar. yo conozco un de lo yo ¿por qué eh, el bombo y por qué la chacarera? Así como podemos citar algún instrumento que se ha querenciado al lugar o que ha nacido en el lugar o un ritmo que se ha querenciado o ha nacido en el lugar. ¿Por qué Santiago es la chacarera? ¿Por qué Santiago es el bombo? Eh, 2013, Gustavo, estamos hablando 30 años atrás. Sí. Hablado de Sadaí, había un bar Carlitos. Sí. Este... Y siempre, compositores la letra o la música, socios de Sadaí, nos veíamos en ese lugar. Uh -huh. Y 30 o, o 35 años atrás, me saluda Manolo Abrodos, Manuel Abrodos. Sí. Creo que era, no sé si uno de los mayores, el famoso conjunto, claro. hermanos Abrodos. Este, me llama y me dice, Ábalos, le invito a tomar un café. Y se hace simpático y todo, y me cuenta que se había casado con una santiagueña que estaba eh, orgulloso de su chico, que es varoncito, y de golpe le cambia la cara y me dice, vamos a hablar de la chacarera. Uh -huh. ¿Cómo no? Le digo, ¿cómo no? Y me mira muy serio y me dice, la chacarera nació en la provincia de Buenos Aires. Y esperaba que yo le diga algo, me parece muy bien, le digo, Y me vuelve a mirar, me dice, porque nadie puede negar. Este, un escritor inglés en época eh, todavía dice era colonia. Eh, hay un escrito, 1700 y pico, donde vio bailar la chacarera y este que el otro. Y yo no le decía ni que nada, que sí. Pero dígame algo, me dice. Bueno, vea, le voy a decir algo. Yo lo, lo, lo hago de escuchar a usted una chacarera, sí. por el habitante de Buenos Aires, donde usted dice que nació en la chacarera, y por los tocando una la chacarera. ¿Cuál le gusta? No me haga trampa, me contestó. <risa> le iba a gustar más, interpretada por los Santiagueño. El tema de la chacarera, nosotros lo hemos estudiado muy despacito. No es fácil la pregunta y contestar. Eh, en 1966 dimos la vuelta al mundo eh, en Tailandia hemos estado en, en la India en Karachi, Pakistán yo he escuchado ritmos tac, tac, tatat tac, ta tatat y ahí no anduvo ningún santiagueño tampoco uno de Pakistán en Santiago claro. parece parece que son ritmos muy antiguos en el mundo árabe Hay un ritmo muy de la chacarera. En Italia hay un señor Arce, que yo lo oí y lo vi, hace un monólogo en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Va hablando y pasa este, fotos, dibujos, y me quedo asombrado cuando habla de Italia hasta el nombre, chacarerota y hace oír una grabación el ritmo de Chacarera. En Bolivia, en Tarija, están convencidos que la Chacarera nació en Tarija, en Bolivia. Ahora, en el mundo árabe hay un ritmo parecido. Entonces, yo me imaginaba eh, un ovillo, ¿eh? buscar la punta del ovillo. Folklore como aquel inglés que en una frase cortita en una apretada síntesis como dicen los periodistas sabiduría popular folclore ahora yo quería buscar la punta a través de la chacarera y ya andaba antes de Cristo, después de Cristo y un día después de 3, 4 meses de comprar libros y ir a la biblioteca Dije, ya está, no me preocupa la punta del ovillo, amo al ovillo. Claro, claro, que sí. ¿Y, y por, qué, por qué el bombo y, y por qué en segundo lugar el violín son algo así como los, los grandes sonidos que, que se adquieren en la provincia y que se multiplican como en ningún otro lugar de, de la Argentina? En la época de la colonización eh, aparece un curita eh, solano. ...y anduvo por Perú, por Santiago... ...en esa época tiene que imaginarse a pie... Claro. ...en burrito, o por ahí en la carreta, no sé... ...anduvo en La Rioja... ...y él tenía un violincito... ...los nativos miraban con el hábito de la jesuita... ...y un bicho raro para ellos... ...el arco, la flecha... ...y él se daba cuenta sacaba su violín y tocaba para los locales un sonido nuevo y despacito los amanzaba uh -huh. después con el tiempo lo hacen santo por un montón de cosas que hizo protegiendo por ejemplo en La, en la Rioja eh, no por hablar mal el español simplemente es historia este no les daban buenos alimentos en las minas provincia más llamada provincia pobre barcos enteros de la Rioja a, este, a la Cuenca del Río Platense al, al pueblo de Buenos Aires barcos enteros con minerales de oro, de plata, pero oiga barcos enteros eh uh -huh. más llamada provincia pobre bueno Y mal alimentados, eh, no se preocupaban por sus enfermedades, por su salud, simplemente morían. Este, y se enteran de que en la Rioja, más llamados indios, los dueños de casa, estaban preparando algo en contra de ellos. Y los citan como una especie de plato sopero gigante, Y ellos en el alto, apuntándoles con los rifles, los iban a matar a todos. Y aparece eh, Francisco Solano y habla, los defiende a los, a los originales uh -huh. y logra que no los maten. Con el tiempo San Francisco Solano y el violín es por lo que usted acaba de oír. Eh, más todavía, eh, andando por el Perú, es, es, es padre del eh, folclore de Sudamérica, y en especial en la Argentina, él. Claro. Y el bombo es un instrumento de percusión que está presente en todo el mundo antiguo, en el mundo moderno, en el mundo actual. Puede encontrar, yo los he visto de metal, de un tronco, de, eh, perdón, un tronco ahuecado, eh, en, en la provincia del Chaco, tuve la oportunidad hace muchos años de ir por Cultura, hicimos Resistencia, Corrientes, Misiones y Formosa. Y después de actuar nos invitaban a oír intérpretes locales. Claro. Y vi un cilindro que le ponían agua. Es como este vaso, ¿no? Sí, sí. A menos agua... Eh, Grobe. A más agua... Tenorino. Uh -huh. Bueno, hay un instrumento en el Chaco, no sé si todavía lo tocan. yo alcancé a verlo, eh, ahuecado y en un extremo sellado para que el agua no se vaya y le ponen agua y lo cajonean. Claro. Ahora mucha agua es hola que tal como te coja <risa> agua, me, me reverte <risa> eh, bueno he visto de cera gruesa eh me acuerdo en Dakar, África <coughs> andaba caminando con Machaco, una pequeña aldea Y una señora, había unas pequeñas eh, lomitas, este, unas ondulaciones sobresalientes, y tenía una forma de llamar a sus hijos a comer. Había hecho con una pala este, una, un, un hueco, un hoyo grande, y... Un cuero, yo me imagino, de jirafa, un cuero de una cebra. Lo tapa y eran, en vez de clavos, eran de madera. Y fue eh, clavando los extremos y con un palo cajoneaba el parche. Y se oía, bum, bum, bum. y venían los, los familiares a comer. O sea que no solamente para la música. Aro y parche, junta cachita. Он така чита 7.50 Sonidos de Vitillo Ábalos, los modelo 2013, ahí está con su bombo legüero a los 91 años de su último CD, el que va a presentar ahora en el ya el patio de Vitillo la charla con él, comenzamos a, a escucharla en el arranque del programa tendremos más y recién la vamos a completar mañana porque hablamos de todo, de presente, de pasado y por supuesto también de futuro Hola, buen día Un tiempo, tu traje rica Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío eh, Quiero dar mi opinión Yo creo que este tipo de, de, de... Vos también podés tener más aire. 5-3-5-4-6-6-5-5 El micrófono de los oyentes, oyentes. Aire 750. Lo demás no vale un carajo. Gracias. Bueno, siempre te, te decimos, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, que la única forma de saber que pasa arriba del escenario es conocer a los artistas de bajo, así que vamos a hablar con la gente de orquesta cínica, largo y tendido, sobre cómo nació el proyecto, de dónde vienen, cuáles son sus herencias musicales, sus batallas ganadas, perdidas, sus sueños, para poder entender recién ahí por qué suenan como suenan, por qué, por qué pasa lo que pasa arriba del escenario. Pero antes de hablar con ellos, te los voy a presentar a través de sus sonidos. Estás escuchando Orquesta Cínica, estás escuchando a Nicolás Tauro y a Juan Ignacio Pérez Barrera. Señores, muy buenas noches y, y muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal? Aquí. ¿Qué buenas tal? Noches. Buenas, ¿Cómo? gracias. Bueno, arrancamos por certificado de nacimiento de Orquesta Cínica. Vamos con día, hora, por qué, eh, padre desde la criatura, y vamos mm -hmm. a empezar a entender mucho más de este sonido. ¿Y desde el 2007 estamos tocando? 2007. Desde febrero del 2007... Eh, Elegimos esa fecha porque es, eh, el 28 de febrero fue nuestro primer recital uh -huh. eh, Nosotros nos conocíamos desde antes, ya habíamos compartido proyectos juntos eh, Y bueno, eh, veníamos de una banda que se llamaba Orquesta Mínima Donde éramos siete músicos eh, En ese momento no era tan eléctrico ese proyecto como, como el actual eh, Se basaba más que nada en lo acústico eh, Y bueno, queríamos tocar acá en Buenos Aires Nosotros somos oriundos de Villamitre en Bahía Blanca uh -huh. Y lo que pasaba acá, el panorama era muy distinto para venir a tocar En Capital, eh, para bandas Y eso hay como un, una oferta de situaciones muchísimo más eh, Preparadas para el formato rockero, por así decirlo sí. O así lo entendimos nosotros eh, eh, lo, que, lo que nosotros hacíamos tenía una particularidad Que que acá no, viste, de repente íbamos a boliches de rock y tener él tocaba el bandoneón en ese claro. momento. Eh. Tener Chelo, bandoneón, no era muy compatible con lo que estaba pasando, con sí. bandas de gente de nuestra edad, viste, era, era. Y bueno, y armamos orquesta cínica. Además, eh, a ver, eh, el, el sonido que yo recuerdo de Orquesta Mínima, eh, como siempre solemos plantear para aquellos que son muy esquemáticos, tenía El, el hermoso problema de que no sabías en qué parte de la batea de las disquerías ponerlo porque era muy amplia su uh -huh, su, uh -huh. su avenida por la que entraban cualquier cantidad de, de sonidos y propuestas musicales y, y entonces eso también pasa con, con los boliches, con los escenarios. Vos qué haces? Y cómo te lo defiendo? Claro. Y en virtud de eso y empiezan todos los problemas. Uh -huh. Porque, ¿para qué público tocás? No sé, para un montón. Bueno, y, pero por eso también pasa lo que termino pasando ahora, que eh, cuanto más fácil de catalogar, entonces es más fácil de vender, es más fácil de publicitar, claro, sí, es más fácil de posicionar, es más sí. fácil de explicar, y, y bueno, entonces termina pasando que lo que termina llegando a la gente es lo que es más fácil de. Uh -huh. Y no sé si es lo que es más lindo, si es no, lo claro. que es mejor, si es Muy lo bien. que mejor hace. Nosotros solemos decir que son, se elige en un mundo de falsas opciones. Claro, ¿no? acá tenés estas cinco cuál querés, bueno quiero esta pero te oculto que hay mil más y está bien vos elegiste pero en un mundo de falsas opciones o te invento que elegir y te invento qué te va a Ay, gustar no, claro, de lo que yo te doy voy para condicionando claro. este la elección te voy cercando te voy, y bueno es como que vas a poner el dedo si hay que elegir eh, qué sé yo en cualquiera de las de las dos o tres que me das, pero me ocultás que hay un montón, que el universo musical es, es amplísimo y que hay cosas que se resisten a, al, al, al cartelito de... Totalmente... De Igual, baterías. por suerte, sí, como cambió bastante, no sé si por el uso de las redes sociales, eh, puede o, ser. pero ahora, sí. no, digamos, por ahí ya todos... ...somos un poco más conscientes... ...de esa perversión del mercado... ...y todos uh -huh. buscamos cosas nuevas... ...y vamos a ver... ...cosas nuevas por el simple... ...por las simples ganas de... ...de sí. escuchar cosas diferentes... Uh -huh. sí además y... da la sensación que... ...ya sea en la parte de lo que... ...tiene que ver con... ...con la factoría ¿no? con la cosa industrial... ...con el asunto de decir bueno... cómo hacemos para tener el disco... ...mediatizarlo y todo lo demás... ...hasta para eso... Eh, antes había como una suerte de, de sueño, de horizonte que era, bueno, ¿cómo soy parte de esto? Y hoy me parece que el sueño más grande es cómo triunfar de la mano de un camino alternativo, de un camino... ¿Cómo verdad? produzco esto que quiero ser? Claro, listo, claro, tal voy luego, la verdad, sí, a, no, no voy mucho a recitales masivos, pero en general me gusta ver a alguien que, digo cosas similares a movimientos en los que uno está de los que se siente parte sí, claro. eh, eso es. está pasando algo muy grosso que es que eh, hay grandes artistas tocando para 20 personas en uh -huh. Buenos Aires y yo antes decía, pensaba o sufría, pensaba que estaba mal y la verdad que eh, está buenísimo, yo aliento a todo el mundo a que salga a escuchar música en vivo, a que la vaya a ver sí. hay músicos geniales dando Totalmente vueltas sí, eh, claro. y, y que realmente eh, los medios no están representando la, lo, lo que está sucediendo eh, por la escala más que nada porque siempre, viste hay, hay talentos que, que aparecen, que llegan uh -huh. por supuesto y hay, y hay por supuesto una, una y mucha mejor proporción que antes de medios que se están dedicando a ¿Viste? A compartir artistas buenos de verdad. Ahora, el nivel que hay en la calle de noche tocando es increíble. Sí, sí. Es increíble. Y vas a escuchar las bandas. Para 20 personas, para 30 o para 500. Sí, sí es increíble. Y hay bandas que te llevan mil personas y que supuestamente no las conoce nadie. Uh -huh. Pero te ponen, se, se alquilan un, un lugar y, y te arman 20... 20 fechas y no de 100 no lo podés sí, creer, viste, no lo puedes creer, hay unas movidas increíbles y también autogestionadas, independientes, entonces se abrió el abanico, está sí, buenísimo lo que sí, está claro. pasando, la verdad que al el lindo. único lugar al que esa movida no llega, y también no nos cansaremos de repetir esto, es a los medios, ¿no? si a algún lugar esto no llega es a los medios. Ahora, está pasando. está pasando, y pasa no solamente a nivel musical, sino fundamentalmente a nivel teatral, donde se están abriendo salas, casas viejas, las recondicionamos, 20 sillas, y se arma el contrato con, con el público. Yo me creo que arriba de ese escenario, pelado, donde solamente hay una este, gruesa este, tela verde detrás, qué sé yo, estoy en Inglaterra del siglo XVII y estoy viendo un Shakespeare, bueno es, es eso, sí, es eso, ¿no? yo yo soy parte de ese contrato y digo bueno nada yo juego a que me voy a creer todo lo que todo lo que ustedes me cuenten uh -huh. y soy parte de esa de esa manifestación teatral que es teatro no porque estemos en una sala este impresionante sino porque hay actores, hay un guion, hay una historia porque está pasando hay, arte hay teatro sí, sí, sí, sí, hay sí. teatro y lo mismo pasa Con, con mucha música. Eh, me quedé con, con el dato que, que a veces no es menor, eh, de Bahía Blanca. Uh -huh. ¿Qué es ser músico contemporáneo a esta altura del partido en una sociedad que tiene sus, sus bemoles para escuchar ciertas cosas nuevas, uh -huh. salir, de, salir del sarcófago sí, y, y permitirse sonidos nuevos? Y huimos, un poquito. Ah, o sea ojo en Bahía hay artistas geniales, en casi todos los rubros o sea hay hay hay hay gente genial eh, desde escritores eh artistas plásticos actores eh, y y grandes músicos ahora eh tiene un poquito eh el tema de de sí de, de para algo por una cosa un poquito cerrada algo mm -hmm. un poquito tendencia al conservadurismo y eso que uno no Viste, ¿no? Le es? pica y se va. ¿Qué te parece? Eh, le pica y se va. No, y entonces, no. eh, bueno, termina pasando de que los bahienses son plaga en otros lados a veces, pero en realidad es que uno se encuentra por afinidad, por, por cosa, por, por gusto estético. Y la, eh, no sé, yo en Bahía tuve muy buenas experiencias tocando. Uh -huh. eh, También mu muchas bandas de Bahía vienen acá a tocar. Vienen ¿Se vuelve? Sí, sí, sí, sí, lo hace todo. mucho Diego Saboretti ah, eh, Aquí, mira, y, y, y bueno Hablamos mucho de Bahía Este eh, Porque para mí es una Casi una preocupación personal Hasta periodística, cuando uno mira para atrás Se encuentra con cosas Fuertes en una ciudad este, Que tuvo un, un esplendor Hasta el 76 Con el crecimiento de la Universidad del Sur No, hasta el 76, hasta el 73, 4, hasta el, en el 75 cae la intervención loperreísta y empiezan a pasar un montón de cosas en la ciudad que no dejan de marcar el signo de lo que fue después durante, durante la dictadura. Pero el tema de la base, el tema de hacen que la ciudad tenga un signo particular, no cabe ninguna duda. Sí, y, aparece, y que las cosas tarden muchísimo más en cambiar que en otros lados. Esa, sí. eh, mira, la definición fue, sí, sí, sí. fue perfecta. Es eso, ni malo ni bueno, las cosas tardan mucho en cambiar. <risa> es está eso. Es eso, ¿viste? Yo a mis amigos de Bahía cuando hablo con ellos por teléfono ya no les pregunto cómo está Bahía. Sí. Porque, porque, ya, cómo porque está. ya sé cómo está, ¿viste? Porque está igual que siempre. <risa> que <risa> siempre. Bueno, igual, ya no, no está tan igual que siempre, está un poquito cada vez mejor, hay cosas que se van abriendo, pero tarda más que en otros lados, ¿viste? Pasa eso. Eh, y, y hay un recelo, recelo al cambio increíble. Sí, sí. sí, sí. Eh, y el que cambia o el que propone el cambio es el loco, ¿viste? Uh -huh. el que, y se claro. lo señala. Y todas esas sí, cosas claro. siguen pasando. Y bueno, es muy gracioso también ir al boliche al que uno iba cuando tenía 14 años sí. y vas y los pibes Eh, no solamente el, o sea vas y, y ves que está la gente que tenía 14 años cuando sí. vos ibas <risa> y además que están los pibes de ahora y eh, se escucha el 50% de la música que pasan es la misma y hay mucha gente vestida igual eso a mí me da mucha mucha gracia absolutamente increíble eso me da mucha mucha gracia y, y no es que es, eh, el nivel cultural de, es, es alto en sí, muchas sí. cosas sí, eh, sí. no es que, que, que falte que falte algo con qué comparar. Faltar. No, no, no, mm. es eso, es el caldo de cultivo. Yo sí, siempre me verdad. quedo con una frase que me dijo este, Hugo Cañón, eh, fiscal federal de, de Bahía Blanca durante tanto tiempo, eh, que él cuando fue José María Vilches a presentar, no recuerdo si era el Bululú o, o el espectáculo que hacía con las poesías de Machado, le pregunta, ¿y Vilches, qué tal el público de Bahía? Y Vilches, con toda su experiencia Acuesta, le dice Muy aplaudidor ¿Qué quiere decir muy aplaudidor? A veces no sabe qué, pero como parece Que lo que está pasando arriba del escenario Tiene dejo cultural Es muy aplaudidor Mira. No sabe qué, <risa> pero es muy aplaudidor Y a mí me, me quedó esa Obviamente hablaba De un público muy particular Hablaba de, de, de, de justamente de, de lo que nosotros estamos planteando ¿No? De Esa sociedad conservadora y compleja Que es aplaudidora Porque entiende que debe serlo Si arriba del escenario Lo que hay es un Lorca Un Machado, entonces soy aplaudidor Sí, Después pero es lo que pasa Con otras es. manifestaciones Lo sí. mismo, como no, nadie, no No está Convalidado sí. Se cuesta más en, en incorporar ¿viste? Sí, claro Pero hay, hay, hay lindas movidas aparte Que sé yo, hay Gente que trabaja en cultura eh, Que, por ejemplo En eventos sociales tipo Año Nuevo uh -huh. te, abre, te abre su quinta Y La, la comunidad alternativa De Bahía Blanca Se encuentra ahí a festejar el Año Nuevo ¿viste? Están pasando esas cosas Ya desde hace unos 10 años, 15 sí, años sí. Que donde, donde ¿viste? Gente que no estamos cortados Exactamente por la misma tijera uh -huh. Que ¿viste? nos podemos encontrar Y pasarla súper sí, sí. Claro que sí Bueno, viste, eh, nos pasa con, con todos los músicos, nos pasa con, con todos los artistas, apenas tiramos un poquito de la punta del ovillo, aparecen muchos porqués que tienen que ver con sus propias historias y que en algún punto, en algún punto, a veces hasta imperceptible, esos datos aparecen en en, en su sonido, esos datos tienen que ver con su historia musical, con su historia profesional. Eh, para seguir presentándotelos, justamente a través de sus sonidos. Te voy a pedir el track 10 Yo les, les estaba pidiendo a ustedes Marcame, marcame algo del disco que los, a ver, que los represente íntegramente A través de una historia de 3 o 4 minutos Y me decías Sinestesia A ver Mezclemos, no mezclemos, no y yo de pregunta, ¿vincha de Olimpo no? No, eh, no, claro. ¿Qué es Olimpo? No, bueno, tampoco, <risa> qué cosa, eh. qué, qué bárbaro, lo que es el, que es el fútbol. Bueno, eh, cuando uno habla eh, esencialmente de, de presente, y cuando dice presente dice, tengo el disco en mis manos, eh, ¿por dónde sigue la historia? Fechas, tocar... Eh, mediatizarlo. Uh, tenemos bastante de todo A ver, dale, vamos Mirá, este, este sin ir más lejos Sí señor Este viernes estamos, nos estamos este, sábado. este sábado Este sábado Nos estamos presentando con los chicos de Foco Danza Viva Que son un grupo de danza contemporánea uh -huh. eh, laburan muy bien eh, Se conoce como contact improvisación Lo que hacen ellos Es básicamente una danza que Trabaja con mucho contacto entre las personas Mucha mucha fluidez, mucho de lo que es improvisación, pero a la vez estudian mucho el cuerpo. Y parte del trabajo, se llama una noche de simbiosis el espectáculo que estamos presentando. Es eh, básicamente nosotros haciendo música, ellos haciendo danza, pero donde el límite se desdibuja. Eh, tanto que, por ejemplo, parte del, del trabajo para llegar al espectáculo fue... Este, participar de los ensayos de ellos eh, en el trabajo particular que hacen o sea, ellos, en el sentido de que, por ejemplo, uno tiene ciertos códigos y bueno, yo caigo con la guitarra, por ejemplo, bueno, sacate la zapatilla, vení, tírate acá, este, bueno, nos ponemos en círculo, nos masajeamos el uno al otro, al que está delante y... ¿Viste? Yo estoy acostumbrado a llegar al ensayo, a hacer el tema, esto que el otro. Donde me la, siento, donde sí. me pongo, donde eh, toco. Y estos 45 minutos para empezar, <risa> ¿viste? Eh, pero claro, cuando empezás, estás plenamente en contacto, tanto físico como alineado con el otro. Sí, Nosotros sí. tenemos nuestros recursos para que eso nos pase. No o sea, el, ¿Viste? Te, el músico sí, claro, eh, claro. pega una sincronía de una manera. Pero claro, ellos trabajan con el cuerpo y se conectan. Y se Topan eh con sus cuerpos ah, durante un rato para estar en. viste, así afinan. Así muy bien. Así afinan, así afinan show, viste. Así afinan. Y la verdad que eh, es, es un lindo show el que se viene, eh, es un es un espectáculo que tenemos ganas de repetir el año que viene. Eh, se hace en el ojo inquieto, en Montevideo777, eh, es Montevideo de Córdoba, a las 21 horas de este sábado. Muy bien. Está con nosotros Orquesta Cínica, después, después de las noticias. Vamos ya a meternos en esa otra cara de la moneda que es poder gozarlos en vivo en una versión este, más desnudita que el disco, ¿no? que más íntima. Generalmente se crean climas ni mejores ni peores, son distintos y, en ese, y ahí es donde está lo, lo hermoso de la historia. Tiempo de noticias porque están faltando 10 minutos para las 2 de la mañana. Y 50 en 7.50. Argentina Avanza, Derecho a la Información Hora a una, 50 minutos Humedad 93%, temperatura 11 grados, 8 décimas El Ejecutivo envió al Parlamento los proyectos para el presupuesto 2014 Se trata de la prórroga de emergencia económica y de los impuestos al cheque, adicional sobre cigarrillos, de capital sobre las cooperativas y de monotributo, que vencen a fin de año. De acuerdo al presupuesto, el gobierno prevé una recaudación de 69.990 millones, registrando una suba de 24,5% con relación a la del año anterior. Diputados convirtió en ley el proyecto para prevenir a los chicos de la violencia escolar. La normativa establece que se creen distintas instancias de diálogo escolar, sanciones pedagógicas y formativas y acuerdos de convivencia colectivos. Además, una guía de actuación ante episodios violentos y un teléfono para recibir reclamos ante estas situaciones. La CGT celebró que el proyecto de cambios en ganancias sea ley. Omar Viviani, integrante de la central obrera que lidera el metalúrgico Antonio Caló, resaltó que más de un millón de trabajadores dejarán de abonar ese impuesto. Sin embargo, el jefe del gremio de los taxistas criticó a la UCR por retirarse del recinto antes de la votación. Por suerte se aprobó, más de un millón y medio de trabajadores van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias, y lamentable el hecho del retiro de los señores senadores del recinto, de la Unión Civil de Radical, porque las discusiones se deben dar en el recinto, ¿no? Lo que pasa es que últimamente parece que la política se discute por los diarios y no donde se tiene que discutir, como en este caso la Cámara de Senadores. Pero bueno, algunos senadores o algunos partidos ya nos tienen acostumbrados a esto, pero lo que hay que rescatar es que se aprobó la ley y que más de un millón y medio de trabajadores como recién señalaba, tienen este beneficio Jorge Tayana le pidió al PRO debatir propuestas para hacer una ciudad más justa durante la charla con vecinos y militantes kirchneristas el candidato a legislador porteño del Frente para la Victoria afirmó que se debe pensar un proyecto a 20 años para la capital federal donde no haya tanta desigualdad Además, manifestó que no tiene problema en debatir con Mauricio Macri o Rodríguez Larreta, pero recordó que el Macri no, siempre se negó a hacerlo. Humedad 93%, temperatura 11 grados, 8 décimas. Tatiana Kushnir. 7.50 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro.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 Steven Tiller, escuché que tu cerebro deja de desarrollarse cuando empiezas a consumir drogas. Supongo que eso me transforma en alguien de 19 años. 50 En la M750. Dos son dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Entramos a este bloque a la segunda mitad del programa de hoy, escuchando el track 3, el astronauta de este el trabajo discográfico de orquesta cínica. ¿Qué podemos hacer en esta versión desenchufada, más de carne y hueso, más intimista? Que como decíamos, no es ni mejor ni peor, es distinta, es otra. Es, es otra. El, siempre tenemos la, la gran idea de, que, que es de tocar en vivo temas que no están en el disco, eh, pero se da así evidentemente. Así que... Vamos a empezar por ahí. Si el tema se llama Perdoname. Y bueno, lo hice todo el tema Así que vamos Dale Porque no sé Perdóname No pensaba regresar Se hizo tarde El sol me empezó a pegar Disfrútame No me vayas a matar Sé que nada Es para siempre Tu pasado Me da igual ah, ah, ah. Rótулame A ver Si soy uno más Despedime Si no te vas a quedar a absoluto, el momento y el lugar sé que nada es para siempre, tu pasado me da igual. Para siempre tu pasado me da igual Orquesta Cínica, en la noche más larga del dial. No sé que es culpa mía o de esta realidad que me despierto al medio día para verme con la vida y cuando estoy, tan fragil me siento. Golatil pero al verde me da risa ya ni el me la prisa a cuanto Para matarla, solo para matarla y una vez cada semana me dan ganas de volar solo para violarla. Solo para abonar y una vez, cada doce meses me dan ganas de solo para abrazarla, solo para abrazarla. ya no me vea, se cura en una tarde o dos y de noche se pena la 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. horas siete minutos ya gastó el nuevo día este viernes trece de septiembre de dos mil trece ya sabés de qué se trata el pronóstico del tiempo sigue el tema de las lluvias por lo menos hasta el día lunes según el extendido con mínimas que van a andar entre los diez y once grados y máximas que nos van a estar superando los catorce puntualmente para hoy el servicio meteorológico habla de lluvias mañana tarde y noche Y fundamentalmente De una máxima de 14 Y una mínima de 10 Con poca amplitud térmica Y bajando casi 10 grados Con relación a lo que estaba pasando La semana pasada eh, Estábamos construyendo fuera de micrófono El mejor programa, el que nunca Sale al aire, como solemos decir Y hablábamos de esos pequeños detalles Que tienen los temas En ese terminado a mano De, de algún momento de la producción Me me contabas lo que, lo que significa contar con buenos vientos y que eso no deja de ser un, un problema para la construcción del sonido final porque hay una demanda que tiene que ver con otros rubros, con otros géneros que se van llevando a lo mejor y, y que cuesta construir una sesión de vientos que suene como, como tiene que sonar. Y nos quedamos en eso, de esos pequeños detalles en los que por ahí quien no está metido técnicamente en en la música pero que si sí le gusta sentarse a escuchar un espectáculo musical dice uy que bueno eso y por ahí para ustedes es simplemente un... Sí, igual hace poco leí algo en la entrada de un disco que, que que estaba bueno que decía que las versiones o los arreglos del disco eh no eran definitivas pero si sí la actitud <risa> ah, muy bien. y entonces eso es Eso pasa mucho. Porque es cierto que, club, que un tema, tema radio un radio tema radio crece es con eso, el tiempo, ¿no? Y es así que, claro. que por ahí eh nada, sí, digamos, a nosotros nos encantaría tocar siempre con vientos, pero sin embargo está como nada, la la actitud o el sí, el, el arreglo la es es La esencia está claramente. Sí, ¿sí? O sea, vos lo escuchás y los temas son, son los del disco. Y el y tema y, tiene vida después, o sea, se graba y por ahí Se va enriqueciendo con el tiempo en el vivo Va cambiando, va mutando Va, va, va enriqueciéndose Va pues creciendo Estos esto cambiaron bastante porque Ahí en el disco La banda éramos tres eh, Él eh, además de cantar Y tocar la guitarra to Tocaba el bajo Y pasaba de un instrumento al otro Eso ya era diferente Y ahora bueno hay otro baterista Y hay un bajista Entonces eso ya cambia completamente todo claro. y, y después con el tiempo sí Vas tomando confianza con la canción Agregándole algo, sacando algo uh -huh. eh, La estructura y muchas veces le, Yo le voy cambiando algunas cosas en el fraseo Ajá. De las canciones, de las cantadas De, de la expresión de la letra de Este... Como que como más cómodo te sentís en cada momento. Siento que te representa un poquito más. Eh, timbres que antes uno no usaba. Que uh -huh. ahora le, le gustan más como suenan. Claro. Este, empiezan a pasar esas cosas. Y también que, que uno crece. Y el tema también. Uh -huh. Y lo que también pasa mucho es que. A veces de repente uno el, el tema crece en la gente. Claro. Y la gente te pide tal tema y. y cuando lo tocás, bueno, un poco hoy hablábamos con Juan de eso, de que la gente tiene una cosa muy importante en el arte de uno. De sí, hecho, sí, claro. eh, los lineamientos estéticos dicen que no hay arte si no hay un espectador. Está muy bien. Entonces hay una cuestión muy, muy fuerte, ¿no? que de repente el tema que Que, que la moviliza a la, a, a la gente de repente cuando te lo piden vos lo tocás y ves cómo reacciona la gente y el tema sale con una energía superior. Uh -huh. Hay algo que no, no sé qué es, sí, no claro. sé cómo se sí. explica, no sé de dónde viene, sí. tampoco creo que esté para eso yo. Sí, para también uso. creo que tiene. Está para vivir, ver, la, A veces que del de la la diferencia de tocar el tema en tu casa y tocarlo a, enfrente frente de alguien es que vos lo estás diciendo, lo estás contando, estás diciendo algo y te pones en esa experiencia de uh, qué es lo que estoy diciendo, lo estás ¿no? compartiendo. Lo estás claro. compartiendo eh y ahí decís esto va o no va sí, o sí. va de esta otra manera. No, caben, duda. Más allá de de la fecha del sábado 14, si hablamos de futuro ¿Por dónde pasa la cosa? Eh, nuevo disco eh, Creaciones que están ahí En el horno A la espera de creaciones pues si En el, el horno hay poco. muchísimas ahí. El nuevo disco se debe estar haciendo Pero no lo sabemos somos, no, Estamos bien. conscientes Está muy de bien, que Está bien. Aún Está muy hay Más que nada la, la idea es eh, Tocar Porque la, esta nueva formación Digamos es eh, Bastante reciente Claro como, Hay que darle kilometraje Claro sí. eh. se asente el motor sí, claro, sí. Sí, sí, sí, sí, está muy claro eh, Pero eso, más que nada Después sí, hay, fechas tenemos bastantes Sobre todo este mes Este mes tocamos, bueno, este 14 ¿Ah, sí? Después tocamos también el 19 El jueves 19, estamos tocando en Gier Que es Álvarez Thomas 1078 Desde, no sé, desde las 20:30 Hay un espectáculo de muchas bandas muy buenas Después también tocamos el 25 de este mes en el emergente y tocamos el 4 de noviembre en La Cigal, que es un lugar muy lindo sí, en el centro sí. de Buenos Aires. Uh -huh. y, y bueno, después tenemos otros, otras fechitas más también en el emergente. Mucho, la idea nuestra de este año fue. Escenario, escenario, escenario, escenario. tocar, viste, volver. Conocer a, otras bandas. Conocer otras bandas, hacer, hacer movida. Y bueno, lo que. Me digo que trabajando para que la banda crezca, un poco lo que se descubrió, es que, como en casi todo, ¿no? Trabajando en relación de dependencia, con uh -huh. comillitas con uh -huh. los dedos mientras lo digo, sí, sí. Este, vos no ganás, le hacés ganar al otro. Uh -huh. Lo mismo pasa en esto, digamos, eh, cuando, vos, cuando vos agarrás y le pedís casi, viste, así un lugar a un, un espacio para presentarte a alguien que lo que quieres vender en la barra sí. generalmente eso no te sirve para nada estás, estás juntando gente para que otra persona uh -huh. viste, y, y se nota muchísimo el bolichero que quiere vender la cerveza y el bolichero que quiere buenos shows para su lugar es abismal la diferencia sí, se claro. nota, te das cuenta enseguida Y bueno, y a partir de eso y de tocar y tocar Más aprendes a diferenciar la paja del trigo Y más que cuanto más te juntes con los que están en la misma que vos Mejor te va uh -huh. Son a escalas Los problemas del hombre son muy pocos uh -huh. Lo que pasa es que se representan en los diferentes ámbitos En los que nos movemos socialmente Y bueno, esto es básicamente lo mismo sí. eh, La explotación de bandas O sea, por hoy hay, una, hay un mercado De transferirle al músico los costos El problema de, el problema, el los problema. costos de la producción de los eventos sí. y además hacerlo de alguna manera este protagonista de la solución, yo tengo este problema y vos con este costo me lo solucionás, este yo quiero, a, a mi no me está entrando gente al boliche voy a hacer que venga una banda, total le le pido la plata de, que me cobre el sonidista, claro. que me cobre el pute se si lo puedes te pido todos estos pibes, viste y así que qué vas a hacer, que qué diferencia hace? cómo vas a grabar un disco, o sea Eh, por respeto no vamos a decir lo que sale a ser un tico uh -huh. para que nadie se asuste o sea ¿cómo, cómo te lo ganas eso con los shows? Claro. No, hoy por hoy así no es o sea, entonces tenés que hacerlo de otra manera tenés que y bueno realmente no hay posibilidad de crecimiento si no empezás a poder recibir un sustento económico por lo que haces claro. de tu arte que es tu trabajo que es es tu pasión es las cosas que vos haces y si Es como todo, lo, si no tiene una energía que lo revitalice, uh -huh. tiende a apagarse. Claro, sí, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, más antes o más después. Sí, Entonces, sí, sí, sí, sí. Eh, básicamente, yo, esto es un mensaje que quiero compartir Muy siempre bien. con todas las bandas, o sea, tocar para gente que quiere vender la cerveza y que, o sea, que le importa más una cerveza que vos y que... Sí, sí. Y, No, no funciona Sobre todo porque además al pu a Mucha gente la terminan convenciendo Es lo que pasa siempre sí. Si es un mensaje que está muy difundido La gente se convence de que es verdad ¿Y cómo puede ser que se discuta El precio de una entrada Cuando no se discuta el precio de una cerveza O ese tipo de situaciones, por sí, ejemplo? Claro. Este... Las bandas Ensayamos, trasladamos nuestros equipos Y hacemos sí, un sí. montón de cosas Que una cerveza Tiene industrializada, por así decirlo Y que claro. no... Son en la mayoría de los casos ustedes sus propios plomos, este, están sí, sí, eh, subidos arriba de una torre de iluminación viendo cómo podemos vestir mejor al escenario, faltando 10 minutos para comenzar a cantar. Es complicado. Yo hace muy poco asumí que soy el cantante de la banda. Está muy bien. Quedo un par de horas antes tengo que apagar el celular, muy bien. tengo que respirar hondo, tengo que hacer algo que me guste, me tengo que relajar antes no lo hacía y llegaba medio como ver, claro. no llegaba medio fuera de estado sí, sí, sí. al show y, y ya este... te estás tan atento a claro, cosas que claro. no tienen que ver con la música y, y llegas agotado sí claro, sí sí porque... como en cualquier profesión o oficio claro. donde vos tengas que estar este qué sé yo cubriendo este costados indirectos al asunto que son parte de la cosa pero que se supone que tiene que haber alguien haciéndolo Y cuando eso no se cubre, uno tiene como una especie de crecimiento personal y nada más, porque aprende un montón de, aprende un montón de cosas subido arriba de esas torres. Pero, no, por supuesto. Pero nada más. Después eso, sí. en eh, lugar de enriquecer el, el show que va a salir a escena en 10 minutos, seguramente lo que hace es quitarle brillo. Lo que termina pasándote también es que entras en calor al tercero o cuarto tema. Uh -huh. Está bien. Muchas veces. Porque hasta recién estabas cortando los tickets. <risa> eh, sí, claro. Por supuesto que eh, Está como Como te pasa a vos Que se prende la luz E inmediatamente eh, oficio, ponelo, Es oficio, oficio es, es oficio Es oficio Viste uno, uno también Empieza el show Y empieza el show Y con el tiempo Sí Viste El sí. oficio se desarrolla Sí, claro Pero eh, La realidad es que Llegar con menos contracturas mm, o, eh, sí. es, es... El, el oficio me va a garantizar Que yo pueda Tener una velocidad estándar Y las cosas puedan salir bien Lo que nunca me garantiza Porque eso depende de otros factores Es que tenga brillo Claro bueno. ¿no? y, y, y ese brillo Reluzca digamos, Uno sabe que con el oficio Va a tapar muchos agujeros Y, y todo va a salir Ya está, va a salir. Ahora, qué sé yo, no sé si va a tener brillo. Sí, una cosa es zafarla. El, el oficio lo que genera es que uno pueda, hasta en los peores momentos, cumplir con el piso de lo que tiene que hacer. En ¿no? los peores momentos, personales, en lo que sea. En lo que sea. Este, hasta supliendo cuestiones... ...que son de índole técnica y que no tienen que ver con lo humano... Y, ...y nada, y se nos cayó el sistema y se nos da... ...y salimos, y salimos, y salimos con oficio... ...y salimos sin hacer cómplice a la gente de, de nuestros problemas... Y, ...y sin trabajar con excusas, no, como si todo anduviera bien, digamos... ...eso es parte del oficio, uh -huh. ese es el oficio... ...bueno, y musicalmente hablando este, pasa exactamente lo mismo, ¿no? ...y esto llevalo a cualquier lugar... Y te vas a encontrar que el panadero te dice lo mismo, que el plomero te dice lo mismo, que, que el abogado, que el maestro y que, no sé, y que el periodista. Todos te van a decir exactamente lo mismo. Que el oficio cubre lo que no te cubrió el aula y lo aprendés, nada, acá. Haciendo. Haciéndolo. Haciéndolo, haciéndolo. ¿Qué, ¿Qué otro tema podemos hacer en vivo para redondear la invitación para este sábado 14, que es la primera de muchas noches que están en la agenda de orquesta cínica, te voy a dar otra vez la dirección, Montevideo777 en El Ojo Inquieto. Primero hay que tener en cuenta que se trata de un espectáculo que se amalgama con foco danza viva y los sonidos de orquesta cínica, ¿cómo para saber de qué se trata? Bueno, vamos a hacer el primer tema que escucharon del disco sí. y, que, y realmente es una versión bastante diferente con lo cual es un, es un gustito para compartir. Uh -huh. Se a voz que esperando, seguiria. la única palabra que reemplaza el aplauso es gracias así que muchísimas gracias por, por haber venido no, que verdad. sepamos más de ustedes que tengamos contacto permanente con esa muy buena agenda que se viene y bueno que tengamos noticias de ese disco que no sabemos que estamos haciendo pero que, <risa> eh, que, está, que está en el horno y que en cualquier momento ya nos da la noticia de que Orquesta Cínica vuelve a, a grabar gracias por haber venido y nada Hacer parte de la noche de rock nacional De Prohibido Amanecer de los Lunes Con todo el material que tengamos de ustedes Nuevo, viejo, todo lo que ande dando vueltas no, gracias, gracias por el, el espacio. espacio Nos vamos con sonidos de orquesta cínica Terminamos este bloque Con parte de Virtud Dame dónde se fue ah, bueno. Cero a 4, Gustavo Campana, en AM750. Tuvimos hoy mucha palabra, muchos artistas de distinto género, tuvimos músicos, tuvimos actores. Vamos a sumarle un dibujante a la noche. A Diego Parés Vos seguramente lo, lo conoces O de Barcelona O de sus chistes en telam, O de humor Petizo en La Nación O de la revista Genios Hoy a las 7 de la tarde Está presentando su libro 500 dibujos Y a su vez su exposición 500.000 dibujos Donde en José María Paz 1530 En Florida, en Vicente López Muy cerquita de la estación Florida de Del Mitre. La muestra se puede visitar hasta el 13 de octubre, de martes a viernes, de 10 a 13 y de 16 a 20, los sábados de 10 a 14. ¿Te lo cuenta Diego Párez? Seguramente lo conoces desde Humor Petizo en La Nación, quizás desde la revista Barcelona, también podés haber leído sus chistes que hace en colaboración con Podetti para la agencia Telam. Por ahí lo tenés de la revista Genios y Jardín de Genios y sus historietas para la revista Fierro Vaya uno a saber, son todos costados de, de la misma persona Diego, ¿cómo te va viejo? Buenas noches Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bueno, libro, exposición, eh, uno supone que cuando estas cosas pasan eh, es como cerrar etapas, abrir al mismo tiempo una nueva Bueno, contame de qué se trata el libro Bueno, este libro es, eh, como vos decías, laburo en un, en un montón de lugares, hago en cada uno un trabajo diferente, bastante ajustado al medio para el cual trabajo, entonces todo el tiempo me va quedando como un sobrante, digamos, de, de, de, de necesidad de canalizar eh, cosas que necesito dibujar, que lo hago por fuera de los trabajos, digamos. Es material que me fue quedando a mí a lo largo de muchos años de desde laburos de, de pura catarsis hasta laburos de observación de, de la realidad de sentarme a dibujar eh, pa, eh, edificios en la calle ese tipo de cosas este, hasta dibujos rarísimos hasta dibujos um, recontra pornográficos hay digamos de todo en el libro y, y es todo material que no, no, no, no puedo no tengo donde publicar habitualmente en los medios entonces este, era como una forma de completar ahí el rompecabezas de, de, de, de las diferentes cosas que hago, ¿no? Si te conocemos de todos estos medios, lo que vamos a ver en 500 dibujos es algo así como el lado B de Diego Párez. Exactamente, sí. Quizás eh, lo más parecido a algo de lo, que, de lo que se puede llegar a ver en el libro tenga que ver con algunas historietas que hice para Fierro o con alguna cosita para Barcelona, pero, eh, digamos, con otro formato, es mucho más roto, es mucho menos funcional por decirlo de alguna manera, es funcional a mí y, y, y a, mí, a las necesidades expresivas del dibujo en sí y no, no a una cuestión periodística. viste sí. Entonces, sí, es como un lado B. Eh, y surgió la posibilidad de exponer, además, todo ese material que está en el libro, más, más, más otro material, que son las historietas del señor Rispo, que hago del cual yo saqué dos libros, que es un personaje que tengo, que hice para Fierro, que lo hago desde la época del sexo humor, allá por los principios de los noventa, así que va a ser bastante completa y, y bueno, vamos a ver qué pasa, no soy muy a este, no estoy acostumbrado a hacer exposiciones, ¿viste? porque laburo, el laburo de prensa, o el laburo más, es más, más industrial, yo hago un dibujo y digamos, se reproduce, lo ven mil, diez mil, cien mil tipos, no sé, pero laburo de esa manera, no estoy acostumbrado a laburar a exponer, digamos, que la gente vea el laburo ahí en vivo, ese tipo de cosas. Uh -huh. Viernes 13 de septiembre, a la hora 19, la presentación de 500 dibujos va a ser en Florida, en el partido de Vicente López, en una casona restaurada de José María Paz al 1500, exactamente 1530. A ver, para aquellos que no conocen la zona, cerquita de San Martín y José María Paz, eh, se van a encontrar con esa casona restaurada que pertenece a Musaraña. Claro, Musaraña es una de las dos editoriales que, que se pusieron de acuerdo para coeditar este libro, eh, o la otra es Llanto de Mudo, que es una editorial cordobesa que viene editando mucha historieta desde hace bastante, desde hace bastante, hace un par de años largos, material muy interesante. Musaraña empezó a editar ahora, editó un libro eh, esta semana, sale, que es, que es un libro en español que se llama Max, que es buenísimo. Este, y ahora están con el mío, así que se pusieron de acuerdo para, para laburar juntos, lo cual me, me encanta porque los dos laburan bien y se complementan bien también. Uh -huh. Digo por último, ¿cómo, ¿cómo se trabaja a medida de medios, casi a esta altura del partido, teniendo en cuenta la realidad periodística argentina, uh -huh. antagónicos, uh -huh. La Nación, Barcelona, TELAM... Básicamente, eh, yo en La Nación trabajo, hago humor eh, universal. Uh -huh. eh, no es que no pueda hacer política, puedo hacer si quiero. De hecho, las veces que he hecho, hice diciendo lo que yo quise decir. Uh -huh. eh, en Barcelona hago lo que quiero y en Tenam hacemos lo que queremos con el condicionante de que es el Estado. Entonces, eh, tenés que tener más cuidado porque es, digamos, este, no podés bartolear como bartoleas en un medio eh independiente porque tenés otro tipo de responsabilidad, pero digamos en los en, en esos tres medios, que son los tres donde yo podría llegar a hacer poli donde, en dos hago política y en otro donde podría hacerlo, no me contradigo en, en lo que pienso, digamos, este no digo una cosa en uno y uh -huh. otra cosa en otro, simplemente este tengo mi espacio y, y en los en los tres lados se respeta, en Barcelona jamás me dijeron hacer esto o hacer lo otro en nación nunca tuve ningún problema, así que tranquilo, digamos, no, no no no digamos, yo no soy ni la nación, ni soy Telam, ni soy, soy Diego. nada, soy Diego Paredes, ¿viste? Y, y y doy mi opinión y eh no sé, hay hay como demasiada demasiada eh cosa de cancha, viste, que, que después desde adentro no se vive, digamos, en Nación saben que yo laburo para Barcelona, saben las barbaridades que he hecho, no pasa nada, digamos, este, eh... y en Tesla lo mismo, viste, así que no, no, no. Es, es, eso en general se ve más desde afuera, como una cosa así de cancha, viste, de, de, de antagonismos muy, muy marcados que desde adentro de los medios, así que no, tranquilo uh -huh. Y la otra diferencia, que no es política pero que también es sustancial, Pasa por genios y por uh, este por El señor Rispos, ponerle o barcelona claro, a esas claro, cosas. Claro, claro. Sí, yo pienso esto. Eh, lo pienso para mí, y lo, lo, veo en, lo podés ver en cualquier persona, sea dibujante o no sea dibujante. Uno es muchas cosas. Vos tenés hijos y podés estar jugando con tus hijos a, a algo muy inocente y, y te genera determinados sentimientos. Y después tenés a tu mujer, con la cual vivís otro tipo de cosas, En la cama haces unas cosas, en, en la habitación de los chicos haces otras, en el baño haces otras, en la mesa haces otras, y bueno, esa es la manera en la que yo un poco trabajo, ¿viste? Simplemente, eh, digamos, uno es, eh, eh, es más que una sola cosa, digamos, es, es, es un, montón de, un montón de... funciona de diferentes maneras en diferentes lados, en o en diferentes circunstancias, así que más o menos por ahí va la cosa. Bueno, eso es lo que se va a ver en estos 500 dibujos, entonces. Todas Ahí las está. caras de, de un mismo tipo. Ahí está, exactamente. Todas las partes del mismo rompecabezas. Exactamente. Diego, un gran abrazo y mucha bueno. suerte. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. en la noche. Gustavo Campana, de 0 a 4. En AN750. Espera que, que ya. El otro día comenzamos a presentarte el quinto disco solista de Lorena Astudillo, Un Mar de Flores. Te traje ahora los cuatro o cinco temas que nos habían quedado en el tintero. Realmente un muy buen trabajo de esta cada vez más sólida Lorena Astudillo, el arte de los oficios. ¿Nos están escuchando? El peor trabajo del mundo... El peor, el peor que yo odio, tío goles, es estudiar en la escuela, el peor del mundo. Estudiar en la escuela nadie vaya. Tanman cornisero por qué me miras así quinto trabajo discográfico de Lorena Astudillo va a ser presentado el sábado 5 de octubre, 21 horas, en La Trastienda Palcarce 460 Señor, que yo estoy mal y yo le debo decir que es imposible, pues he invertido tantos años de mi vida en tratamientos prolongados y terapia alternativa para curar la afección que usted señala con toda impunidad, también con sania. Usted proyecta su miseria en este humilde servidor que materia de inconsciente es un avión. Míreme bien, tan superado, con el psiquismo tan acomodado, la melodía de mi sabio pensamiento, comprendo que lo dejé anonadado. En cambio usted, tan estresado, vociferando como un alienado, y un paso de chaleco no le acepto acusación porque en salud mental soy un campeón usted me acusa señor por mis reacciones Si no hago más que expresar mis emociones Lo de energúmeno egoísta, inadaptado, mal parido y malcriado Considero esta de más Sinceramente, mi amigo, usted exagera Catalogándome así, de esta manera Ande la cuenta y le aseguro, no le miento Pagaré por los destrozos que hice en su establecimiento Mira me viene tan superado con el psiquismo tan acomodado la veo día de mi sabio pensamiento comprender que lo deje anonadado en cambio usted tan estresado vos como un alienado que soy un caso de chaleco no le acepto acusación Porque en salud mental soy un campeón. De su último trabajo discográfico, Un Mar de Flores, El Superado Antes, el arte de los oficios. Y cerramos con Déjalo ir. esa palabra no está donde vos querés y comenzás la lucha cotidiana de clasificar perfectamente lo que ves por eso déjalo ir déjalo ir déjalo seguir su rumbo déjalo ir si abres los ojos al espejo no te Solo que asusta el tiempo marcando tu piel Si se te cae el pelo no sabes por qué Si todo lo que haces es para verte bien Por eso déjalo ahí Lo que no es así y no llores más Entonces, Escuchaste el arte de los oficios, el superado, déjalo ir y con calma vamos a llegar al Info. Te estoy presentando el quinto trabajo discográfico de Lorena Astudillo. La cita es el 5 de octubre en la trastienda, a las 21, Valcarce 460. Allí Lorena va a presentar Un Mar de Flores, su quinto trabajo discográfico solista. Faltan 10 minutos para las 3 de la mañana. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 93%, temperatura 11 grados, 8 décimas. 16 personas fueron detenidas, acusadas de trata de personas. Ocurrió en San Miguel, donde uno de los apresados era jefe de calle de una comisaría. Como parte del operativo, se allanaron nueve privados de ese partido bonaerense, dependencias policiales y domicilios particulares en los que se secuestró documentación vinculada con la investigación. Durante los procedimientos se encontraron a 33 mujeres de nacionalidad paraguaya y argentina en situación de trata de personas. Dos docentes resultaron heridas y Ute denuncia de Cidia Macrista. Las maestras de una escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires terminaron lastimadas al caerles encima la rama de un árbol cuando terminaban su jornada laboral y una de ellas aún se encuentra internada en observación. Para la Unión de Trabajadores de la Educación quedan en evidencia las políticas públicas del gobierno porteño, la negligencia en el mantenimiento de escuelas y la desidia en el cuidado de los espacios públicos. Pelota. El fútbol argentino continuará sin visitantes. Tras una reunión de la Secretaría de Seguridad de la Nación con la Agencia de Prohibición de Violencia en el Deporte, se decidió que los hinchas visitantes no regresen a los estadios. En el encuentro se estableció que en el término de cinco días se procederá a intercambiar el resumen de lo elaborado para seguir trabajando y resolver el tema. Raquita. Comienza la semifinal de la Copa Davis. Argentina se enfrentará a República Checa en Praga. El encuentro comenzará a las 10 horas argentina entre Juan Mónaco y Estepán. El capitán del equipo argentino, Martín Jaite, habló sobre la decisión de que Leo Mayer sea el segundo singlista. En la previa, cuando hablábamos con, con Mariano Zabaleta, nosotros eh, teníamos en mente de que sea Leo Mayer el segundo singlista. Había que ver un poco cómo se desenvolvía. Acá en esta cancha, el, cuando llegamos el domingo y nos dimos cuenta de la, la, la, la velocidad de la cancha eh, Nos dimos cuenta que Leo tenía que ser la persona indicada Porque eh, su juego se puede adaptar bien a esta superficie Tiene experiencia en estos partidos, ha ganado partidos en Copa Davis en, esta, en este tipo de canchas Y pensamos que era lo mejor para el equipo También pensamos en el, en el día sábado para que jueguen Berloque eh, y Ceballos y que estén frescos Entonces todo eso nos hizo inclinar por, por, por Leo Humedad 93%, temperatura 11 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Por ese palpitar que tiene tu en las bodas de oro. Yo Sandro, la exposición. Descubriremos sus tesoros nunca vistos. Del 13 de agosto al 6 de octubre, Centro Cultural Borges, Galerías Pacífico. Entradas anticipadas por PlateaNet y en el Centro Cultural. Yo, Sandro, ¿te la vas a perder? Tercera y última parte, por lo menos por el día de hoy, mañana tenemos mucho más material con Vitillo Ábalos. Nos seguimos metiendo en esa historia tan, pero tan, tan, tan particular, que es la propia, que tiene que ver con, con su historia, con su recorrido, pero que también fundamentalmente tiene que ver con la reconstrucción del folclore en las primeras tres o cuatro décadas del siglo XX. El rescate de la tradición oral, eh, el hecho de bucear en cada sonido, en cada danza, para saber de dónde vienen. Bueno, ahí hay un gran protagonista, se llama Vitillo Ábalos. Cumplió 91 años y está presentando un nuevo disco, El Patio de Vitillo Ábalos, en el Teatro Ya observábamos un fogón en una casa las llamas parecían danzarinas, bailarinas cuantas cosas lindas escuchen yo no sé qué tengan estas noches junto al fogón un latín un cantar retumba en mi corazón soy mi canto a puedo donar pero si la oración no pierdo de quitarre pero si la oración no pierdo de Como bien viviera Náj, qué linda la llama del fogón, me ha las caderas de mi negrita cuando baila, linda mi muchacha. Al caer la oración cuando el sol ya comienza a entrar, no me voy Oh Субтитрувальниця Usted habla de finales de la década del 30 La, la instalación de, de ustedes en Buenos Aires eh, ¿Cuál era la relación que tenía el porteño con, con el folclore? ¿Con qué se encontró? ¿Con qué Buenos Aires se encontró A la hora de subir al escenario y hacer folclore? Eh, siempre a nosotros nos ha gustado eh, Preguntar como a los chicos ¿Por qué papá? ¿Por qué mamá? ¿Por sí. qué la vida? ¿Por qué esto? ¿El otro? Y a mí me toca me informan algunas ediciones o diarios que había en casa que se trajo a Buenos Aires para traer algo de la, de, de la casa de allá, que Don Andrés Chazareta actuaba con su conjunto en el Politeama y había un muchacho joven, en la primera fila, el doctor Ricardo Rojas, eh, este, estaban también, a ver despacito, este, Un riojano, un ilustre riojano, con el tiempo. Ya me voy a acordar. Bueno, el tema es así, que en la forma que, que trajo su gente, don Andrés, no eran profesionales. Sí. Eran campesinos, algunos ya urbanos, y bailaban como lo sentían. Claro. Eh, y claro, acá. Mmm, acostumbrados a ciertas cosas muy prolijas lo le niegan el aplauso para ser breve uh -huh. y luego eh don Ricardo Rojas este y otros más por ejemplo el autor de la guerra gaucha Leopoldo Lugones uh -huh. en el en los diarios principales de la ciudad estoy hablando del año 2021 uh -huh. Eh, al lector le informan la desubicación del público, cómo rechazaban algo que no conocían. Entonces, eh, ahí donde se dio cuenta, yo me imagino, que eh, lo que no se conoce, eh, más en la ciudad como Buenos Aires en aquel entonces, En el año 1905 había más extranjeros que nacidos en la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. No era gente mala, simplemente no tenían información ni querían saber, ni se preocupaban. Era en aquel entonces una historia muy cerrada, muy más al ver el canto. Este... Y don Andrés, en vez de volver triste o muy apenado, como cuando uno disculpa a un chico que hace una travesura, igual cosa de chico. Mm. Andrés habrá dicho cosas de ignorantes mm. en el arte popular nuestro, Argentina, claro. el folclore. Y a nosotros nos pasó algo bastante parecido, pero de otra manera. Por ejemplo, 1940. Eh, había que actuar en radio y se daba una prueba sí. eh, Radio Belgrano el señor Jean claude Clevis y que tomaba la prueba era, para mí era una persona grande tendría 40 años un tal eh, Sebastián Piana a la lona no tienen matices él no tenía una información como era la cosa criosa Y tenían... Bueno, vamos a Radio El Mundo. Maipú 555. De la empresa Heinz. Una empresa inglesa, británica. Nos atiende un muchacho de la clutilla judía. Una monada de muchacho. A la lona. ¿Por qué? Eh, muy bueno, dice, pero no comercial. Cada uno tenía su punto de vista. Pero... De una manera o de la otra, a la lona. <risa> sí, claro. En vez de agarrar el hacha, romper el bombo, la guitarra, la quedas, los charangos, el piano, nos sonreíamos. Uh -huh. Y pienso que a derecha Chazoleta le habrá pasado algo parecido. La, las crónicas de, de los diarios, yo he le leído dos o tres, es como si hubieran bajado a Buenos Aires un plato volador con un montón de marcianos, Y realmente es increíble porque estamos hablando justamente de que había llegado lo nuestro y parecía que estábamos recibiendo la embajada de un país muy lejano, casi de otra galaxia. Y eso debe haber costado mucho tiempo. Eh, si analizamos en forma, no digo fría, porque sí. no es la palabra, pero algo parecido. En 2013, la ciudad de Buenos Aires, usted nota en el subte... Uh -huh la cantidad de gente que camina por las veredas, sí. por la calle, para tomar Constitución, o el Urquiza, o tomar el Mitre, en fin. Uh -huh. eh, está llegando cientos de miles de personas, esto lo digo como conversación, como informe, no vayan a interpretarme mal o de otra manera, uh -huh. eh, personas de países vecinos, por razones de trabajo, por razones algo parecido, y estoy hablando de cientos y de cientos de miles de personas, sí, sí. ¿no? Y el fin de semana, si yo me toca también de un país vecino venir, me entero de mi colectividad, este, y me junto con ellos el fin de semana, el menú nuestro, la música nuestra... Uh -huh. Y ni tango ni folclore. O sea, de que el año 2013 no ha cambiado mucho en, algunas, en algún punto de vista. Sí. Ellos se divierten a su gusto y los que se acuerdan del país de origen. Uh -huh. Ahora, eh, la cosa criolla, eh, gracias al chaqueño paravecino, a los nocheros, por decirle algo, este significativo, sí. Soledad, claro. sin suestimar otros nombres, uh -huh. pero hay unos huecos que menos de 10 años han quedado vacíos, huecos, los chanchaleros, los fronterizos, los hermanos sábalos, ahí Ramírez, claro. Eduardo Falvoce Poco, Atahualpa Yupanqui, los tucutucos, eh, hay unos huequitos que me sé Sosa, que no se va a llenar así nomás. Uh -huh. Por un lado, eh, hay un movimiento de, de ir a verlos a los que nombré anteriormente que están de pie. Y por otro lado, esos huequitos no se van a llenar de nuevo. ¿eh? Claro. Hay que esperar eh, por sentido común, se me ocurre pensar a mí, dar tiempo A, las, a los nuevos intérpretes que, que tendrán su luz propia. Sí, claro. Sí, sí. Es como si nos imagináramos eh, un zarandeo, un colador, años atrás, ¿no? En Cosquín. Sí. Desde enero y donde se arrimaba mucha gente con pretensión de triunfar, uh -huh. de hacer conocer su provincia y... Otros, y por ahí veían que movían y pasaban. Ya ha quedado uno, ¿quién es? Mirá, no sé, un tal Changonieto, campamento de espucios alta. Claro. Seguían, mirá un tal Cafrune, mirá una chica joven, una tal Mercedes Sosa, eh, mirá este, los chachaleros, no sé cómo, cuántos son. Este, claro. bueno, así como hoy, así era, así es y así será. Eh, por ahí puede haber una persona, un grupo que tienen un buen padrino uh -huh. y que no sea como la copla arriba de un cerro suspiraba un perro saco el cerro al diablo el perro <risa> prepararse los bailarines En la quequita Orilla del Titicaca de principios del siglo hay un montón de sonidos que se van mixturando entrelazando con los nuestros ¿no? que sé, yo la polca en el norte de la mesopotamia qué sé yo en cada región hay un una colectividad que acercó lo suyo y que se fue mixturando con con el tiempo ¿qué pasó en Santiago? donde hay una una fuerte colectividad que tiene que ver con, con, con el mundo árabe, con Medio Oriente, ¿eso tiene algo que ver con, con cómo se fue rearmando la, la raíz folclórica de la provincia o no, o no participó de, tiene, de esa tiene construcción? Tiene mucho que ver. Eh, pero anterior a las familias árabes, eh, no podemos dejar de nombrar la parte italiana y la parte española. Ajá. Ellos llegan después. Ahora... Eh, a medida que van llegando, eh, no se puede evitar, aunque el papá árabe le dice al hijo, no te juntes con el, el hijo del negrito, sí. o no te juntes con el hijo del nativo santiagueño. Ellos son chicos y se juntan, se divierten, y hacen un intercambio de emociones en la danza, en el canto. Por eso yo hace un rato dije que el arte creollo no es tan antiguo en Argentina como uno cree claro. eh, tiene por supuesto este, mucho para, por sentido común para notar como eh, el hijo del árabe que le decían turco porque Siria y Líbano estaba manejado por Turquía y venían con ese pasaporte Pero no son turcos, pues todavía uno le dice claro. el, el turco uh -huh. Eh, en esa generación, después del 14, o antes un poquito, 1914, eh, tenían unos estudios limitados. Ahora, sabían ganar plata, una bolsa de papa, una bolsa de tomate, una bolsa de este del otro, y eh, veineta un carro, vendían de todo. Ya el hijo ya fue a la Universidad de Córdoba, a Tucumán, no Buenos Aires, pero más, iban a Córdoba. Uh -huh. Mi hijo, el doctor. Claro. Y en la sociedad, todas esas cosas, aunque no lo digan, se nota. Ah, el hijo del turquito. Después ya no era el hijo del turquito, era el doctor. Claro. Y van ocupando en la sociedad, un lugar que por sentido común y por lógica les corresponde. Este... Y en Santiago se notó, yo me acuerdo, eh, lo que está escuchando. Ya el hijo era comerciante claro. con cierta educación o profesional, médico, abogado, arquitecto. Este, ahora, lo, lo notable, hay algo ponderable, que es la fuerza telúrica. Eh, me acuerdo de la familia Taján, Shalom era más santiagueño en la primera generación que los santiagueños de 4 o 5 generaciones atrás oían una zamba y lloraban de emoción, el hermano médico ya, ya fallecieron ellos y yo me acuerdo en las termas de Riondo cuando íbamos a actuar lo veíamos al hermano médico este, su especialidad, artritis todas esas cosas uh -huh las aguas termones ayudaban bastante ayudan <coughs> bueno y no, nos oía actuar y en las pero era un lloriqueo tenía que cantar mirando arriba no él estaba en primera fila ahora la fuerza telúrica los agarró con mucha fuerza si el padre era italiano si el padre era español y Santiago tiene eso es un pueblo muy antiguo sí, sí. Eh, Aguirre llega un 25 de julio de 1553, si mal no recuerdo. Este, mi hermano Adolfo, eh, todos se recibieron muchachos, pero no, no usaron el, el título. Nos dedicamos a aprender para difundir la alforja criolla argentina. Este, mi hermano Adolfo estudió por qué... Aguirre elige Santiago del Estero. ¿Por qué no eligió Tucumán, Catamarca, La Rioja? Sí, sí. La naturaleza tan generosa. Uh -huh. Y un día Adolfo nos dice, muchachos, ya sé por qué eligió este lugar, no este lugar santiagueño. No había paludismo. En Tucumán se ve que intentó algo y el paludismo, el mosquito terrible... No a la lona, morían. Uh -huh. este, y mi hermano, Wolf, que mi padre de estaba convencido que era porque no había paludismo. Uh -huh. este, y creo que bastante acertado sí, estaba, sí, porque sí, sí. Santiago, la capital de los alrededores, eh, es un llano. No sé si estará a 70, 80 metros sobre el nivel del mar. Claro. Es un calor especial, calor diferente de Bahía Blanca, diferente de Mendoza. Es un calor que hay que nacer ahí para sí. quererlo, ¿eh? La de los angelitos, ya que doble y trunca, medio lloradista, ¿eh? ¡Eso! Hasta la vida fui, en un sueño angelical, y esos angelitos vi. Entre un coro celestial hasta la vida fue en un sueño anélica. <SILENCIO> Los son, las guaguitas del Señor, siempre alabanza hacia un cielo descendor. Señorito son, haz la vida del Señor. Ajenquiera, estar he estado en tus ojos son y confortándose sala mi alma en siu. Ajenquiera, hebrado estar no ves solo son. La de los angelitos con regalo de Julia, la humilde en principio y esta frente en el final, la de los angelitos con regalo de Julia, venga los trita, en eh. centro, venis en bando de con rasguido de Julia. En la ñor ancestral del Santiago música, de mi chemando de con rasguido de Julia. Santiago es ancestral, es leyenda, es tradición, es monte de Chayar, carga robo y de Mistón Santiago es ancestral, es leyenda, es tradición Te pido al niño Dios, angelitos de Belén Que alumbre con su luz los senderos de la fe Te pido al niño Tercera parte del diálogo con Empitillo Ábalos. Vamos a seguir mañana y ya nos vamos a meter en el mundo de los hermanos Ábalos, con música de los hermanos Ábalos, en esos 60 años de trabajo arriba del escenario. Desde la República Socialista Espineteana de Buenos Aires. Cuando piden dulce tres nocturnos y cantata a la vez, piden dulce de batata. Se escucha desde acá. AM750 Más voces Bueno Más aire Los Paquitos tienen más historia que discos Diez años de trabajo arriba del escenario Y acaban de sacar su segundo trabajo discográfico Boleros, rancheras, corridos, joropos ...cumbias, bueno... ...vallenatos... ...todos los ritmos, todos... ...tengan que ver con... ...la patria grande... ...están de alguna u otra manera... ...metidos... ...en... ...en lo que es la... ...la agenda musical... ...de... ...de los paquitos... ...sacaron el barco de Sococo... ...si bien... ...es algo así como un trabajo... ...conceptual... Hay que escucharlo de pe a pa para saber de qué se trata. No dejan de ser historias unitarias que bien podemos degustar de a una. Vamos a arrancar con Ambicioso, de El Barco de Sococo, el segundo disco de Los Paquitos. <música> Dicioso corazón Que te obstinas en busca De los caminos Los más plagados de ti, Orgulloso sin razón Siempre atento a deberar Que tu alma me ten pureza divina y que todo eleve vida de cuando entregas tu calor y te sumes en las aguas va a decir hasta el último dolor y eterna tu alma con siempre buscando el latido que te haga más fuerte en tu eterna. Vagar sin rumbo tentando tu dulzura Tu cadencia sospiro no sabe oh mi corazón, vicioso corazón que ansia al... Titular de los Paquitos 2013, Gustavo Mosco Martín en voz, Matías Goiburu, en percusiones y coros, Sebastián Gallinal Alzaibar en bajo guitarra, clarinete y coros, Juanchi Videgaray en guitarra y estilo guitarra, Santiago Witzbeck en guiro, en bajo y coros, Simón Witburn en acordeón y piano, y Sol Alonso en voz, coros y accesorios Los Paquitos Un, dos, Aquel Aquel Aquel negras De crines tan marmoleñas Hace una... Ya se murió orque La dueña que lo montaba que tanto lo acariciaba hace tiempo se marchó aquel aquel tú cantarino y el azul lejano ayer se fue los dos por qué? Mano de suave mimo, la voz de modales finos te prometo lo que Por qué aquel perro tan hermoso que jugueteara contigo, me te regaló un dichio cuando nos comprometimos, ayer lo conseguí muerto en la orilla del camino. Se va a eternamente contigo si se fueron para su juez todos sus pies a deja que yo también muera para tener la Las cristalinas se callan de dolor porque ¿Por tú no has regresado a refrescarte a su lado a jugar con su color a qué aquel rosal encendido que cuidabas con delirio todo se marchitó Ya vos cantarina que su vida, de lo ¿Por qué? aquel perro tan hermoso que jugueteaba contigo él te regaló un diciembre cuando nos pomo prometimos a yerlo en la orilla del Si te la llevaste eternamente contigo Si se fueron tras sus huelgas todos sus fieles amigos Deja que yo también muera para tenerla conmigo ¿Por qué los paquitos? Bueno, algún día mientras tocaban en un tiempo... Eh, de formación, un tiempo de consolidación de la banda. Cuenta la leyenda que un grupo de argentinos y mexicanos, un grupo de Argenmex, los escuchaba y dijeron esto suena demasiado a Paquita la del barrio. Y de ahí, de ahí los Paquitos. por el sol curtida por el viento reseca sin sabor ese mi olvido aún aquí a mi lado me sin consulta ni perdón charlongamos todo en la mesa no me pidas la certeza tiempo y la razón Ahora yo soy sangre Me cubre sin pensar Memorias de tu risa y tu canción Porque ya no te estoy viendo Del mismo modo que sin dudar no me dejaste así ya todo en la mesa no me pidas la certeza que da el tiempo y la razón ahora yo soy san que cubre en todas partes Moviaste tu risa y tu canción, porque ya no te estoy viendo. El título principal de etapa en Página 12 dice Matemática para Todos y, todos y Todas. Sebastián Premichi es quien firma y cuenta que según el proyecto que presentó ayer en Diputados el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, la economía mantendrá el proceso de recuperación con un crecimiento del 6,2% en el año 2014 y un alza del consumo del 5%. Se estima un dólar promedio de 6,33 y que aumentará las partidas para educación y salud. Hay otros tres títulos que también aparecen en primera plana y que tienen que ver directa o indirectamente con este anuncio que hizo ayer en su exposición en Diputados el Ministro de Economía. El 2014 traducido en números con la firma de Cristian Carrillo, las principales variables del proyecto de presupuesto. Dice que la iniciativa oficial proyecta un año de crecimiento a tasas elevadas con, mejores, con mejoras en el frente fiscal y externo y también destaca que se buscará mantener la equidad distributiva y rechaza alternativas recesivas. Sindicatos y cámaras en la misma lucha firma Tomás Lukin, la cartera laboral presentó el plan integral de combate ...al trabajo no registrado... ...el Ministerio de Trabajo... ...expuso ante empresarios... ...y sindicalistas... ...un proyecto para reducir la informalidad... ...y precariedad laboral... ...se busca... ...consensuar... ...un esquema con más controles... ...y fuertes sanciones... ...y finalmente... ...un alivio al bolsillo... ...con la firma de Miguel Jorquera... ...el Senado convirtió en ley... ...todas las modificaciones... ...en ganancias... ...y agrega el diario... Que a partir de ahora se graba con el 15% la compra y venta de acciones de las empresas que no cotizan en bolsa. Y con el 10% la distribución de dividendos. Es para paliar la baja en la recaudación que genera la suba del mínimo no imponible. En tapa entonces, el dato más importante de Página 12, Matemática para Todos y Todas, envían el presupuesto al Congreso. Y se habla... De un crecimiento del 6,2 Para el año que viene Deja que me llene De mirarte toda Que mojen Te labios borrachos de angustia de al besar tu boca tras nocheada y mustia te roben un beso todo el corazón no quiero que robes más es un por el solo hecho de que me abandones me Te acho me volver loco loco de pasión Estamos escuchando el último disco de los Paquitos El barco de Sococo, el segundo de una larga carrera arriba de los escenarios, con muchas presentaciones en vivo en la Argentina y muchísimas, muchísimas giras, fundamentalmente, por todo Latinoamérica, boleros, rancheras, corridos, joropos, cumbia, vallenato, todo entra dentro de la muy buena agenda musical que vienen desarrollando los paquitos. Escuchaste hasta ahora aquel, no te estoy viendo, callejera, eh, ambicioso, y ahora por un puñado de oro. por ti que te sofo sostentar tanto como lo hice yo por ti que te resientas muerto en... Lloren tanto como lo hice yo por ti, que te sientas muerto en vida. Me quedé con un dato que tiene que ver con la tapa de página y que por ahí seguramente es casi un dato imperceptible en función de, bueno, de ese tráfico de palabras que a veces se da y que lentamente vamos naturalizando, ¿no? Cuando hablamos de trabajo en negro todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Y por qué el Ministerio de Trabajo habla una y otra vez de trabajo no registrado y trata de de borrar el tema de trabajo en negro, por lo menos de su esquema oficial, de sus comunicados oficiales. Bueno, este es un pedido de hace más o menos cinco o seis años de la Organización Internacional del Trabajo, no solamente para la Argentina, sino para muchísimos países del mundo que, una vez más, así como se hablaba de las cosas por izquierda, para hablar de lo ilegal, Bueno, lo mismo sucedía con el negro. Intentando borrar prejuicios, preconceptos y fundamentalmente ciertas cuestiones racistas, lo que se intenta es terminar con la palabra negro y hablar de trabajo registrado o no registrado. Si ustedes lo ven esto en cualquiera de los comunicados del Ministerio de Trabajo que se reproducen en los medios de comunicación, Se trata de una preocupación que a nivel planetario tiene la Organización Internacional del Trabajo y eso es producto del diálogo que fueron teniendo la OIT con la cartera de tomada desde la asunción de, de Néstor Kirchner. Se puso el acento en la Argentina porque fundamentalmente en la Argentina era a donde había más de esos prejuicios y preconceptos a la hora de marcar que lo ilegal es negro que lo ilegal es izquierda Tal vez a ti te entregué el cariño que a mí una vez me negó. Sus ojos me han maltratado y hoy no queda más consuelo. Comparte, llévatela. Ruego a los santos perdón años de andar tan ciego que a la Mercedes que su amor, de yo en su vida no ha sido más que un capricho o pasión se porque duele Дякую за